Radio Urantia presenta Mensajeros de Urantia, un programa de reflexiones y opiniones personales compartidas entre lectores del libro de Urantia. En esta ocasión les presentamos el primer capítulo del tema, La rebelión de Lucifer. Muy buenas tardes, amigos. Estamos transmitiendo completamente en vivo el programa Mensajeros de Urantia. De nueva cuenta, aquí en vivo con todos ustedes a través de Radio d u r a n t e estamos muy contentos de nuevamente compartir con ustedes este espacio, este programa que el día de hoy se va a tratar acerca de la rebelión de Lucifer. Amigos, vamos a tener una trilogía a manera, a manera de saga, a manera de Star Wars en Mensajeros d u r a n t e El día de hoy es el capítulo número uno y vamos a hablar acerca de cómo empezó la rebelión de Lucifer. No sin antes presentar, obviamente, a los participantes que están aquí conmigo en la sala de Zoom de Perú. Y bueno, yo, este, bendito entre las mujeres, <ríe> ellas se van a presentar y al último, nuevamente regresamos conmigo. ¿Cómo están? Muy bien, estamos muy bien. Yo aquí, Mayra Durán, desde Lima, Perú, con todos nuestros hermanos durantianos. Y efectivamente, la rebelión de Lucifer hoy día está en, en una serie de conversaciones. Profundas que vamos a ver hasta dónde llegó y qué cosa es lo que hizo este planeta. Le doy pase a Flor, Miss Flor. Ya, yo soy Flor, Flor Robles,、uh, soy mexicana,、eh, también estoy aquí en este programa, gracias a Jorge, Madame, c a m i por estar acá.、Eh, bueno, el tema es sensacional porque desconocemos mucho de las causas que nos han、eh, llevado a, a vivir lo que vivimos hoy en día y la s s i t u a c i o n e s que está n en nuestro planeta. Y bien, vale la pena empezar a entender la historia de nuestro planeta y los orígenes de todo lo que ha estado medio, medio no muy bien hecho. Entonces, yo creo que vamos a tener tres sesiones sensacionales hoy y otros dos programas más con este tema apasionante que, sin duda, les va a cambiar de sobremanera el modo de pensamiento con respecto a muchos conceptos que conocemos hoy en día. Y tenemos también a Cami. Mucho gusto, hola a todos, yo soy de. Colombia, de la ciudad de Cali.、Eh, este tema es apasionante, como lo dijeron mis hermanas. Bastante, es bastante apasionante. Va a haber tres partes y es, es una de las cosas más maravillosas que tiene el, el, el libro para que entendamos cómo fue todo esto, cómo fue también por, a causa de la rebelión, por qué estamos en cuarentena. Para que ustedes lo vean, pero más, a, más adelante hablaremos de eso. Muchas gracias, Jorge, y presento a Jorge. <risa> Muchísimas gracias, Cami. La verdad, estoy muy contento de que estemos realizando este programa. Es, es un tema muy esperado, es un tema muy polémico, un tema que ha causado muchísima confusión. Y bueno, precisamente para aterrizar utilizando los conceptos del libro durante, vamos a dedicar esta primera hora del programa en lo que es. Las bases teóricas de cómo inició la rebelión de Lucifer, qué es la rebelión, quién es Lucifer, Lucifer, porque hay muchísima confusión respecto a los personajes. Entonces, adelante vamos a comenzar, si gustan eh, empezar eh, cualquiera de ustedes, y va, a, a medida que vayamos leyendo esos fragmentos del libro, esas, esas citas. Esos conceptos, pues vamos participando, ¿les parece? Ok, mira, vamos entonces a contar quién era Lucifer. Lucifer era un brillante hijo de la n o n d a d e c primario en Nevadón. Era el número 37 de su orden. Hoy día lo recordamos como uno de los tres soberanos del sistema de Nevadón que sucumbieron indudablemente al impulso del yo y se rindieron a los sofismas de la libertad personal espuria, del rechazo de la lealtad universal y el descuido de las obligaciones fraternales. la Ceguera a las relaciones cósmicas. Indudablemente se distinguió como una de las 100 personalidades más hábiles, brillantes, que hay entre más de 700.000 de, de su tipo. ¿no? Entonces, yo quisiera preguntar, y aquí me queda la primera pregunta: ¿Lucifer no era un ser ascendente? ¿Qué cosa es lo que era? Bueno, yo quiero p r e g u n t a r l e algo a ustedes. Estamos hablando de Lucifer. Pero todo esto nosotros lo desconocíamos, porque para nosotros, Lucifer, lo mismo que Satanás, lo mismo que un montón de nombres más, inclusive el diablo, han sido la misma persona.、Eh, ha b í a habido una gran confusión en todo nuestro conocimiento de la historia de este personaje, y no hemos sabido en realidad qué es lo que pasó, ni quién era verdaderamente él, ni dónde estaba él. O、¿Dónde está ahora?、Eh, todo lo ubicamos en el contexto de nuestro planeta.、Eh, no sabíamos tampoco, obviamente, la gran gama administrativa que, que existe en el gran universo y no sabíamos que existen diferentes órdenes para diferentes tareas en diferentes lugares y todo esto tiene que ver con organización administrativa, claro. El detalle es que aquí no nada más se administran、eh, recursos humanos o recursos materiales o recursos financieros o de información, sino también recursos espirituales y eso nunca lo habíamos puesto junto. Entonces, cuando se administran、eh, mundos, se administra absolutamente todo lo que tiene que ver con el hombre, con el pensamiento, con la mente, con la toma de decisiones y con el, con el espíritu. Entonces, dentro de esa gran gama administrativa que, que, que ahora sabemos que existe,、eh, en las órdenes, dependiendo de la tarea y naturaleza de la tarea que van a realizar, se dan, ahora sí, respondiendo a, a Maigam,、eh, hay, hay una orden que se llama Lanonandex. ¿Qué son los Lanonandex? Es una orden. Que va a estar, que, que está a r que e s t creada para que sean soberanos de sistemas. Ahora, a q u e es un sistema? Un sistema, administrativamente hablando, está formado por mil mundos habitados o habitables. Administrativamente hablando, ¿por q u e De igual manera que, por ejemplo, en, en, sus, en sus ciudades, en sus países, existe una unidad básica que es una casa. Esas esa, varias casas forman una cuadra, varias cuadras una colonia, varias colonias una delegación, varias delegaciones,、eh, a lo mejor, no sé, una ciudad y posteriormente un estado o un país. De la misma manera, mil mundos habitados o habitable s para efectos administrativos forman un sistema. Ese sistema tiene unas, digamos, oficinas desde las cuales. Se administran mil mundos. En, en esas oficinas, llamémosle así, que en realidad están formadas por esferas arquitect arquitectónicas, o sea, esferas no evolucionadas como nuestro planeta, sino hechas a la medida para administrar. Y en estas esferas, como en este caso en el sistema, ahí era donde estaba este personaje, Lucifer, que era de esa orden, la Nonandeb primario, una orden creada específicamente para ser soberanos de un sistema y mandar y gobernar sobre mil mundos habitados o habitable. s Porque en realidad, o sea, pueden, digo habitable, s porque aunque cada sistema、eh, administra mil mundos. Puede ser que un sistema、eh, no tenga aún los mil mundos, porque estamos en proceso, e l proceso de formación. Nuestro mundo en nuestro sistema es el número 606, 606. Faltan todavía varios mundos para、eh, completar los mil, por eso digo habitables. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Maidam, la Nonanbek es una orden de seres creados para administrar,、uh, bajo el título de soberanos, d el sistema. Ahora, entonces ahí, era,、ah, eh, disculpa.、Ah, te, decía, te decía Flor, ahí entonces se desmonta una de las grandes confusiones que existe、eh, de que Lucifer era prácticamente igual de poderoso que Dios, ¿no? En algunos, en algunos textos es el, el, ser, el segundo ser en poder con respecto a Dios, o sea. Siempre se le ha dado demasiado, de, demasiada relevancia a las capacidades de Lucifer. n o Claro. Sí, y si nos vamos a una línea de mando, ¡guau!、Wow. Acuérdense que está el paraíso donde está el padre, luego el universo central, en línea administrativa viene después el superuniverso, sector mayor, sector menor, universo local, constelación y sistema. Entonces, imagínate cuántos niveles hacia abajo estaba Lucifer. No hay punto de comparación con, con el creador, ¿no? Sí, había una confusión grande en ese sentido. Entonces, él, lo, que, lo que tú nos estás comentando era que en realidad era un hijo creado del universo local. Exacto, sí. De hecho, se deriva de, bueno, ya sabemos quién, quién es el soberano del universo local, Micael de Nevadón, que, que vino aquí en, en, bajo la persona de Jesús de Nazaret. Él es el que creó a este personaje local. El、eh, animal primario, que es Lucifer.、Uh -huh. Y no era un ser ascendente, ellos no son ascendentes, más bien vienen de arriba para administrarse los de abajo.、Uh -huh. Sí, es algo sorprendente, algo que, nos, que a, a muchos primeros lectores del libro d Urantia les impacta saber que、eh, el ser que se encarnó como Jesús de Nazaret es el padre de Lucifer. Es el padre de Lucifer, es algo impactante. ¿Por qué? Porque creí, mucha gente creía, sobre todo los que provienen de religiones judio-cristianas, en que Lucifer estaba prácticamente a la par del, del Hijo, del Hijo Divino. Entonces,、claro. este, no, no, no, o sea, y eso le da un, un, un, este, un aire melancólico, un aire muy comprensible, muy comprensible de la misericordia que se ha tenido. Con, con seres como Lucifer y todo el montón de gente que arrastró su, su rebelión, ¿verdad?、Sí. Eh, ahí se entienden muchas cosas de por qué pareciera que Dios no hizo nada, porque estamos hablando de asuntos de familia, pues. Claro, sí, sí, sí. Sí, su padre, sí. Ah, y él es un personaje magnífico, ¿eh? Lucifer era sensacional. Sí, María, ni vas a decir a l g No, no, no. Estaba justamente pensando en lo que Jorge estaba diciendo. Se creía durante mucho tiempo que era su igual y en realidad él es el hijo del, es el hijo del creador, ¿no? Pero to, todo mundo cuenta en diferentes sitios que él indudablemente tenía una personalidad muy brillante, así como estabas comentando. Sí, sí, perdón que te haya interrumpido. Sí, es un ser magnífico y una capacidad sensacional, un personaje brillante. Y prácticamente estaba junto a los padres altísimos de la constelación en una línea directa de autoridad universal, ¿no? Porque recuerden que es el universo local, posteriormente en la constelación y después viene el sistema, ¿no? Y qué pena, porque pues ahora es el, el soberano caído y depuesto de, de Satania, de nuestro sistema. ¿Verdad? Y es justamente, ¿qué fue lo que, a ver, platicé, ¿qué platíquenme fue, si se acuerdan, lo que causó. Ese problema, que, es, que hoy sea el soberano caído y depuesto de Satán. Bueno, definitivamente, desde todo lo que hemos podido aprender es lo que se llama la vanidad, el orgullo y la soberbia, si más no me equivoco. Claro, la autocontemplación, una... ¿verdad? Sí, pero, pero para que haya llegado a una rebelión de todas maneras, de cómo él pudo. Como un personaje dentro del mundo celestial. Cami, ¿tú te acuerdas qué era, cómo se puede llevar a cabo una rebelión? ¿Sería igual mi flor en la, aquí, como es la aquí, o, o, o no? Las rebeliones allá eran diferentes. Yo pienso que lo que, lo que llevó a Lucifer a crear una rebelión fue el. El ego de él. Él se creyó mucho y por esa razón tenía ideas、eh, un poco salidas, porque él decía que, que los hijos、eh, los hijos、eh, creadores o p a r a d i s i a c o s estaban creando un Dios falso, o sea, el Padre Celestial, que fue lo que yo aprendí. Ese capítulo que, que, que ellos, que amo s Lucifer, decía: no, no existe, no existe un, un, un Dios, un Padre celestial más arriba de los d i o s Creadores, y ellos, son los que, y ellos son los que lo están inventando. Entonces, por eso ahí empieza Lucifer, como, como a, a, a creerse como el salvador de esas, de, de esas personas. Que también no estaban de acuerdo con lo q u el con e establecimiento normal ni el desarrollo normal del, del, del planeta, por decirlo así, de u r a n t i a por decirlo así, y de los otros planetas que también cayeron con la rebelión. pero y, ¿Sí? Yo quería preguntar: era, pero para hacer una rebelión, indudablemente que tienes que tener todo un equipo de gente para poder hacerlo, pero ¿quiénes estaban ahí? ¿Quiénes trabajaron con él? Bueno, en esta razón, o sea, en un tema administrativo, al igual que en nuestro planeta, está el jefe, tiene un montón de、eh, personalidades subordinadas a él. Y, y después, ¿no? en este caso, por ejemplo, y aquí vamos a aclarar otra duda:、eh, Lucifer, siendo el soberano del, del sistema, tenía un lugarteniente. Ese lugarteniente,、eh, su primer ayudante, es justamente Satanás, de la misma orden la, la de primaria. Siempre hemos pensado que son la misma persona, pero no. Lucifer es uno y Satanás era su ayudante.、Uh -huh. Era su primer ayudante y formaba parte, como dije, del mismo grupo. Entonces, ¿qué sucede? Este personaje,、eh, bueno, para, para, para hacer un paréntesis, Lucifer era se distinguía por su sabiduría, sagacidad y eficiencia y era tan, tanto lo que él sentía que él valía que empezó a cambiar y obviamente empezó a. c o n v Empezó r t i e a trabajar la idea como, como en la política, igual es la gente que estaba con él. No Satanás estaba、eh, con él, y、eh, aparte de Satanás, que estaba con él en el sistema,、eh, estaba también. Va, me permite, o n me e p es este: estaba con él ya aquí en el planeta. Cali Gastia es la siguiente línea hacia abajo. Cali Gastia. Que es a quien en verdad llamamos Diablo, es, era el príncipe planetario de u r a n t i a ya vamos a hablar de él en la siguiente sesión. Daligastia、eh, hizo, hizo segunda al plan de Lucifer、eh, y tenía él también a su lado otro ayudante que se llamaba Daligastia. Ahora, además de ellos, ya aquí en el planeta estaba Abadón. Y estaba Belcebú, que era el jefe de los seres intermedios. Ustedes recuerdan que la semana pasada vimos el tema de los seres intermedios. Bueno, Belcebú formaba parte de esa orden. Bueno, Lucifer no está aquí en el planeta, Lucifer está en el cine. O,、sí, o sea, que te, la, la, rebelión, la rebelión de Lucifer no fue de.、Eh, Lucifer fue el autor intelectual de la idea, ¿no? De, la, de, de, de oponerse al plan divino, vamos a, a aterrizarlo un poquito más, este, pero no solamente fue él, o sea, fue un, un gran conglomerado de seres que, de, que detonaron que detonaron la, la rebelión. Pero creo que todo esto empezó directamente en la mente de Lucifer. ¿no? Eh, en el libro d u r a n t i a se menciona cuáles pudieron haber sido las posibles causas, pero yo creo que, que la razón principal, la primogénia, la idea p r i m o g é n i a La semilla de todo esto, pues solamente él la sabe, ¿no? Sí, sí. O sea, ese es algo muy misterioso, ¿no? O sea, yo podría entender, como exateo que soy, este, que, que cuando no ves las cosas, cuando, cuando te hablan del mundo espiritual, algo que no ves, pues puedes llegar a dudar, puedes llegar a incluso a criticar ese plan. Pero el tipo este estaba ahí, formaba、uh -huh. parte de esa administración. O sea, ¿cómo dudar de algo que ves? Eso a mí ya me suena algo medio patológico, ¿no? <risa> no, pero también hay que recordar algo, Jorge. Esta idea no le nace de la noche a la mañana. Tuvo que haberla elaborado durante muchos años y muchos años para que él en realidad、uh, se oponga a todo lo que era lo, la voluntad de Micael y, y los planes del Padre Universal. O sea, era todo un trabajo. Lo que sucede es que nosotros, cuando hablamos de. Un tiempo, a veces nuestra mente finita nos dice: pues hay un tiempo, o sea, v a n d o s veinte años, diez años, pero en el mundo espiritual donde realmente se hizo toda esta lucha, esta confrontación, duraron muchos, muchos años. Y hay una cosa que sí decía, si en verdad es esto, o sea, él no estaba solo,、eh, Flor lo estaba diciendo, pero lo que hace indudablemente es mandar a su segundo a u r a n t e a Satanás. A que él abogara como su, por toda su rebeldía. y Comenzó pues, a vender la idea en todos los sitios en Durantia para que pudieran escuchar a qué se debía toda esa oposición a la voluntad de Micael y sobre todo lo los, los planes del padre. ¿no? Claro. Sí, como en la política, ¿no? Que mandas este, a tu emisario a que empiece a, a preparar el terreno, a vender la idea y eventualmente empiezas a. A convencer a, la, a, la, a las personas, ¿no? Y, este, y bueno, en realidad、eh, no, había, no había en el sistema、eh, condiciones especiales que sugirieran que, que hubiera, que fuera a haber una rebelión. Nadie le sugirió a, a, a Lucifer la idea de una, religión, de una rebelión, perdón, como dicen, s、pues、u r g i ó en su mente, ¿no? Pues se、eh, autoconvenció. Sí, todo, todo partió, se autoconvenció, exactamente, esa es la gran, la gran frase. Ese de, que, que, que explica el por qué un ser que tiene una gran responsabilidad, que supuestamente era muy brillante, este, de ahí su, mucho de su nombre, pues esa leyenda del judío cristianismo que dicen Lucifer, lucero de la mañana, la luz,、eh, incluso ya en muchas, en muchas este, filosofías, sobre todo ya del siglo XXI, pues nos quieren, nos quieren virar la tortilla, como decimos acá en México, o sea, quieren hacer. Que el héroe de la película sea este tipo, ¿no? Una、Bien. persona que tenía una gran responsabilidad, que falló a su responsabilidad, que se desesperó y que, bueno, por algún, algún desliz de su mente, s i g u ó un plan de rebelión contra su padre, que en este caso es Micael o Jesús,、uh -huh. y, y por ende contra su, su padre principal, el padre de toda la creación.、Eh, hay una parte en el libro Durantia donde menciona que. que Él este, dudaba del plan universal porque él no sabía qué pasaba más allá de, sus, de su organigrama, qué pasaba más allá de los mundos que estaban arriba de él, de la administración superior a él.、Eh, en efecto, es así, o sea, ¿eso realmente habrá sido lo que provocó esas ideas? Bueno,、eh, sí, definitivamente sí es cierto que él no alcanzaba a ver.、Eh... Más allá, pero yo creo que si estás en un ambiente donde todo tu alrededor te hace ver, te hace entender detalles que, aunque no los veas, te das cuenta que existen. Por ejemplo, Micael, era su padre, ¿no? Pero es obvio que Micael salió de algún lado, entonces que Micael también tiene un padre. Y muchas de las personalidades que venían desde el paraíso o el universo central o del superuniverso como visitantes, Yo pienso que él se daba cuenta de eso, entonces yo creo que, que, que tanto como que no creía, yo creo que no fue así, sino que el, el, el orgullo. El, el, y, y como los mismos reveladores dicen, la idea se originó y formó en su mente, ¿no? no y, a, y además de eso,、eh, los reveladores también indican que en ningún momento ha habido alguna discrepancia con el Hijo Creador. O c o m o alguna de las autoridades celestiales. Es simple y r e a m e n t e Y se sigue reafirmando que era la exaltación de su propia mente de Lucifer. O sea, ahí viene el punto de toda la inmensa creación que él logró u b en su mente lo hizo. Pero creo que también podría que haber、ahí. habido. Eh, eh, no, y además, Jorge, para todo ese trabajo mental que él hizo de exaltación de eso, debería haber existido, creo que para él. Que creía que era brillante, había tenido muchas demostraciones por muchos seres, era ejecutivo, capaz. Creo que de alguna forma hubo una falta de satisfacción respecto a la administración del universo con él. Creo que por ahí va. Sí, sí, hubo, hubo algo que no le gustó, algo, un、ah. detalle muy probablemente, una duda, pero bueno, este, no estamos hablando de un ser humano ensalzado. Y estamos hablando de un superhumano, o sea, estamos hablando de una criatura que fue creada,、uh -huh. eh, junto, con muchas otras, junto con muchas otras, creada específicamente para estas funciones. Este, a mí es lo que siempre me sorprendió de la idea de, de, de, de la rebelión: de cómo es que los dioses creadores, o sobre todo el Padre Universal, permitieron que ese evento ocurriera. Este, y, y, y me quedó claro, casi claro, con, con la explicación que di el libro durante, de que, de que fue algo, una autoría intelectual de, una sola, de un solo ser, de un solo ser. O sea, fue un chispazo, un, un, este, un movimiento de piezas, hablando de, de, de, en términos de ajedrez, impre, impredecible. Impredecible. Muy probablemente el padre sabe en qué va a terminar la rebelión y todo eso. Pero, sí. pero este tipo, me imagino que nunca dio un indicio, nunca dio un indicio. Así como ocurre con los suicidas, por ejemplo, que, que, hasta, que hasta que cometen el acto, uno sabe que traía una depresión, que traía un problema, porque el verdadero suicida no lo avisa, no amenaza con que se va a matar, lo、sí. hace. Entonces, muy probablemente eso fue lo que, lo que le pasó a Lucifer.、Y、la verdad es una historia muy, muy triste. Ya viéndola a la distancia, pese a todo el daño que ha, que ha ocasionado, a mí Lucifer me da mucha lástima, ¿eh? a veces. Sí, Continuamos dices, con, la, con la parte teórica. Y como dices tú, o sea, que no se notaba, sus relaciones con, con ellos eran siempre íntimas y cordiales, ¿no? Más sin embargo, fíjate, debido a la reflectividad, sí, sí alguien, en, ya sea los días,、eh, en la Unión de los Días y、eh, en, en Ubersa, se dieron cuenta de que no había paz total en la mente de Lucifer. Y bueno, le comentaron al, al hijo creador, a Micael y a los padres de la constelación esto, pero el, el detalle es que Lucifer, dentro de su ego, yo pues, cada vez se sentía más, más eh, eh, mejor, mejor en su a u t o a s e g u r a d Ay, Dios mío. Su autocontemplación lo hizo sentirse más seguro de que él estaba tan correcto que se hizo cada vez más crítico del plan total de la Administración Universal. Aunque siempre expresaba、eh, lealtad a los gobernantes, ¿no?、Pues、realidad... Sí, como ocurre, alguien, como ocurre con alguien que tiene una muy severa depresión o un problema, o un problema mental muy fuerte, eh, eh, primero no d e indicios. Después, este trata de ocultar hacia los demás qué es lo que ocurre, y dentro de su mente todo eso va creciendo, va creciendo, porque no hay nadie que lo pare. Y, él, y ellos fingen también, es la, la mentalidad de un sociópata, ¿no? O sea, se podría decir que, que Lucifer ha sido el, el gran sociópata de, pues, del sistema. Qué lástima que, bueno, era, él era el, el, el encargado de ese sistema. ¿no? De, de ahí、okay. a lo mejor el daño, ¿no? Menciona que ha habido más rebeliones, que, que esta ha sido la que más daño ha ocasionado, pero antes. Hubo varias más, ¿no? Sí. Oye, y además al punto de autoengañarse, yo creo, porque debió de haber llegado un momento en el que él verdaderamente se convenció de que su idea rebelde、eh, era, estaba bien y que sería bueno para el sistema y probablemente hasta para el universo entero, ¿no? El autoengaño total. Pero lo que sí que yo creo que queda claro es que en algún momento durante esa experiencia se volvió insincero. Y el mal que se comenzó a generar, él comenzó a evolucionar cada vez más, cada vez más, hasta que se convirtió en pecado deliberado y v o l i t i v o El hecho de que así fue una, una, se comprueba por esa conducta, que imagínate, estamos hablando de un ser tan especial. Pero los reveladores nos cuentan en todo momento que su primera deslealtad abierta se manifestó con motivo de la visita de Gabriel a Jerusalén. Entonces, apenas unos pocos días antes de la proclamación abierta, porque la, como dice Jorge, él hizo todo un, un vamos a decirlo en términos normales, un show espectacular para hacer la declaración luciferina de, de libertad. O sea, él lo tenía claro. Y Gabriel, que en realidad se impresionó por todo ese tipo de cosas que él estaba planteando, por la certidumbre de una ruptura próxima, él se dirigió directamente a e d e n t e para hablar con los padres de la constelación y. Ponerle en autos de lo que se venía. Y aquí viene la pregunta que también, indudablemente, Jorge, y muchos nos hemos hecho, ¿pero qué pasó? ¿Por qué las grandes autoridades administrativas no hicieron nada? ¿Es que no hicieron nada, no, tenía una razón de ser. Creo que, creo que por ahí va este, lo más importante que hemos visto, ¿no? Yo creo que había varias, varias razones para ello. El respeto al libre albedrío es una de ellas. Por ejemplo, que creo que. También tuvo que ver, además del estatus de Lutrael. ¿no? Sí, o sea, exactamente. A la hora de, de que los gobernadores intervinieran, metieran mano, este, pararan, mandaran, este,、eh, exterminar inmediatamente toda esa rebelión, bueno, hubiera sido una, una falta a las mismas leyes que ellos promueven, que、uh -huh. son las, de, las, de, las leyes de libre albedrío. O sea, entonces, ¿dónde está la libertad, precisamente? ¿no? Si lo que yo diga. No les va a gustar y me van a exterminar inmediatamente, este, pues, ¿cuál libertad? Este, y no, no, no. O sea, yo pienso que ellos fueron muy, muy coherentes. O sea, me refiero a los, a los seres superiores a, a Lucifer, que ninguno de ellos se podría decir que hizo, eh, eh, eh, que actuó de manera inmediata para apagar la rebelión. Simplemente este, fueron congruentes con lo que, a, como administran ellos el universo. pues. Obviamente. Sí, al final, ya después de todo ese daño, después de todo el proceso que en los próximos dos capítulos de Mensajeros d u r a n t e vamos a hablar, pues sí, este, se dio final a la rebelión, pero mientras al inicio, pues la dejaron que ocurriera, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta para esos seres también hay espacio, hasta para esas ideas fallidas, fruto de, un, de una enfermedad, se podría decir, pues también hay espacio en la creación. ¿verdad? Este, es increíble, a nosotros nos suena muy, muy increíble pues, ver. Que un ser creado,、eh, pues no en la perfección, pero sí cuando menos viviendo en estancias muy superiores a las de nosotros, pues llegue a padecer de esos errores. ¿no? Eh, eh, eso habla mucho de la creación de Micael. Tengo entendido de que, de que por eso ha habido algunas rebeliones antes, aparte de, de la de Lucifer, porque Micael、eh, su creación la hizo, pues un poquito distendida, o sea, con muchas,、eh, con, permitiendo muchas cosas. ¿verdad? Eso a lo mejor al final va a rendir buenos frutos, ¿no? Claro. Pero, ¿alguien se acuerda de esa declaración luciferina de libertad? ¿Cuáles, ¿cuáles eran esas causas tremendas que él se confrontó con todo el universo? Yo recuerdo que, que, que primero él, él se rebeló contra la realidad del Padre, el Padre Universal. También me acuerdo que, que decía: o sea, se, se rebeló contra el gobierno universal del Hijo Creador, de Micael. Era su padre en realidad, pero no tanto como padre, sino como soberano. Como, bueno, aún no era soberano absoluto, pero como, como gobernante. Y el tercero fue un ataque, según recuerdo, contra el plan universal de, de capacitación para los mortales ascendentes, o sea, con personalidades como nosotros. ¿Sí? O sea, los, los atacó los tres pilares de, de la creación de, de, bueno, de nuestro universo. Sí. O sea, arremetió contra el padre, al cual tengo entendido que él jamás ha visto. Tal o la non-dandé y ese tipo de instancias no tienen tampoco la capacidad de ver a Dios, ¿verdad?、No. Eso pareciera, o sea, eh, eh, no están en un nivel tan alto, e s t á más a l t o que nosotros, pero tampoco tienen el nivel lo suficientemente alto como para ver a Dios. Entonces,、sí. se podría decir que Lucifer fue el primer gran ateo de la. De, de, del plan, de este plan universal. Yo lo entiendo mucho en ese aspecto, o ¿eh? O sea, sí, sí. pero bueno,、yo、pero bueno, yo, dígame, dígame, Fla. o porque ha habido polémicas en que dicen que, que Lucifer era ateo. Pero ¿cómo puedes negar algo que no crees? Entonces ahí m e s u r g e l a duda. Yo creo que el ego era lo que, lo que hablaba en ese momento en él. Sí creía, pero. Eh, no, él se sentía mejor, ahora sí que, que、eh, como dice el, el, como el como señor Botita, ya no me acuerdo.、Eh, él se, se creía por su ego que podía hacerlo mejor que el mismo padre. Yo no creo que él era ateo. Sí, en esas condiciones de, de, de la administración universal donde él estaba, que era a nivel de sistema, para que ya quisiéramos nosotros algún día poder ver las cosas que Lucifer en un momento dado pudo ver. O, o, eh, cuando era un administrador leal, o sea, imagínense, nosotros viendo todas esas maravillas, o sea, al padre me le, me le cuadro de inmediato. Soy incondicional del padre viendo esas maravillas, las galaxias, pudiendo viajar entre planetas, viendo cómo evolucionan los mundos,、eh, viendo esa, esa, esa gran cantidad de vida por todas partes. Ser ateo en esas condiciones, sí es algo, <risa> es algo, la verdad. Eh, eh, Pues nuevamente recurro al al, a los términos psiquiátricos, o sea, es algo muy enfermizo.、Eh, es、claro, probable m e e n t que sí, que realmente él no haya sido un, un ateo como tal, un ateo de cepa. Simplemente a él no le convenía, dentro de sus propios planes, pues que el padre existiera y por ende lo negó. ¿Lo negó? Un a ñ o claro. claro. Oye, tenemos aquí a Cristian. Sí. ¿Quiere participar, h、oh, a、oh, Cristian, hola Cristian. Hola, ¿qué tal, Cristian? Bien, Cristian, ¿cómo estás? Platícanos. Bien, bien.、Mm, te... claro, Muy bien,、no. Cristian, pues estamos hablando del origen de la rebelión de Lucifer. Cristian va a ser una saga de tres capítulos. Recuerden, estamos en mensajeros de Urantia a través de Radio Urantia. Este es el primer capítulo de tres. Vamos a hacer seis horas de programa, obviamente de dos en dos, en tres domingos, hablando de este apasionante tema. Estamos apenas comenzando, amigos. Estamos empezando apenas a. Es a hablar un poco, a analizar y basándonos en la teoría del libro Durante de por qué se pudo haber dado la rebelión. Cristian, ya hablamos un poquito de eso, pero ¿nos podrías contribuir algo tú? ¿Tú qué piensas que fue lo que detonó este evento cósmico? Bueno, yo pienso que Lucifer comenzó con una idea en su cabeza. <ríe> una idea que no necesariamente era algo que él aceptaba o que él creía simplemente. Esa idea fue creciendo y la fue alimentando. La idea, tal vez un día pensó que tal vez Dios era un invento para. Era un invento en el sentido de que lo crearon para mantener el poder, como él decía. Me Imagino que él tuvo esa idea y comenzó a alimentar. Y le rondaba en la cabeza y la alimentaba, y, y, esa, y con esa desconfianza es que nació ese, ese delirio. Este delirio. Le llevó a querer r e g a r l o a b a s t a n otras personas. O sea, comenzó a sentirse importante, que él era un error, vamos a ponerlo de esta manera: él se sentía como un libertador, como un h é r o e Y así él comenzó a a r e g a r l o por todo Nevada, o por el sistema, por el Nevadón. Y pienso que todo comenzó con una idea. Él alimentó y así fue como, como fue que detonó todo esto, cuando se convirtió en un delito. Muy probablemente una idea que él en su momento incluso pudo haber llegado a considerar absurda, pero ya estaba tan metido, tan metido en el ajo, como dicen, ¿no? O sea, ya estaba tan metido en el fuego que él mismo había creado, que fue algo que él ya al final, me imagino, ya no pudo detener. Y fue ahí donde nació precisamente este, el mal de todo esto. Cuando tú sabes que estás haciendo daño, que estás equivocado. Pero aún así s í e s bueno, ahí ya hay maldad, ¿no? Y, y el acta de libertad luciferina, regresando a lo que estábamos viendo ahorita en esta parte teórica, es, la verdad, es un manifiesto del ateísmo actual, ¿eh? O sea, yo como exateo se los puedo decir, esto, no, no, esto pero... es ateísmo puro y duro, ¿eh? Ateísmo puro y duro. No, Pero no podemos, no, no, no, no, no, Jorge, no podemos negar que tenía, o sea, dentro de su. De su Egoísmo total, estábamos hablando de que había una coherencia, no creas que no. O sea, tú, él, te, él concibe, tú cuando concibes una idea, no la dices ya, este, yo mañana voy a dejar de creer en Dios y voy a hacer. No, él estaba, conocía el sistema, estaba dentro de la forma del sistema, pero él, creo que. Si a eso unamos, que creo que no me vas a dejar que me equivoque, que el ego, su autocontemplación personal podía decir, porque él, si tú dices que el Padre Universal no existía, es porque creías que existía. Si no, no tiene sentido crear una idea del Padre Universal. O sea, él alegaba que el Padre Universal no existía. Y alegaba en sus, en sus otros puntos, era que el Padre, entonces, al no existir, era un mito, pues. Y que los hijos p a r a d i s í a c o s que de alguna manera ayudaban en toda la administración, lo que ellos querían era había sido inventado por ellos para que esa idea de que el padre existía. Lo cual t a r í a como consecuencia acertado, de que se negaba la personalidad fuera un don del padre universal. O sea, nosotros. O sea, yo sigo, sigo hilando de que si tú crees que él, era, que él era ateo, partes de un hecho de que yo no creo. Pero para decir que yo no creo es porque tú lo conociste, pues. Y él tiene que haber conocido al Padre Universal. Que claro, ese es otro tema: <ríe> si somos ateos o no, que nos vamos a agarrar terrible. Pero creo que por ahí e s t á el fundamento de la realidad de, de lo, en ese punto del Padre Universal. Y... s、sí, la verdad es que utilizando、sí. esa, esa famosa técnica de, de ponerse el sombrero del otro,、Ajá. si uno realmente se pone el sombrero de Lucifer en ese momento y, y, y con mutas. Tu, tu, tu ego normal, al ego que él tenía, la verdad es que sí, uno lee la, la r el b e i ó n el acta de libertad, lucifrina y, y, y sí, calzan muchas cosas, o sea, tienen mucha coherencia, muchísima coherencia. A mí lo que se me hace increíble es que, bueno, tienen coherencia desde el punto de vista de los seres, pues que estamos en estos mundos materiales, este que, que bueno, no no vemos esas maravillas, esas maravillas de esos. de A esos niveles de e s t sistema. Pero bueno, el ego es, es terrible, ¿no? Yo pienso que Lucifer es una gran víctima del ego. Ahora, lo que sí eh, es eh, cierto, leemos, yo, yo le pregunto. Leemos los puntos, leemos los puntos del, del acta, son muy interesantes. Sí, sí.、Eh. Adelante, Cami. Eh, bueno, eh, otra cosa que también pienso、eh, aquí es que Lucifer. Quería que la, la evolución de, de los seres mortales, como tal, fuera más rápida que el plan lento y que el plan que, que tenía que ser, el plan lento de la evolución de nosotros. Entonces, creo que eso también, más el ego, más lo que alimentó su mente, hizo que él、eh, negara de Dios,、eh, dijera que. Que los, que los、eh, mundos planetarios tenían que ser gobernados de forma autónoma, no que los gobernara, digamos, el Padre Creador, en este caso, mi,、eh, Jesús Micael, y eso fue lo que lo llevó a eso, a, a hacer como ese tipo de rebelión junto con Cali Gastia, junto con Dali Gastia, junto con Satanás, y esa es como la opinión que yo. Tengo también, porque leí algo en, en, en el libro y hablaba algo de eso, que, que lo que quería también era que la evolución de nosotros como seres mortales fuera más rápida, por decirlo así. Y posiblemente por eso tuvo mucho éxito su propaganda, ¿no? Su propaganda pro rebelión, porque, bueno, eso. Esa idea de seguro le gustó mucho a los p r i n c i p e s planetarios, ¿no? Adelantar el proceso, supuestamente hacerlo mejor, supuestamente llegar a ser más rápido el dios de, de cada uno de los mundos. Eh, eh, obviamente también eso este, convenció rápidamente a todas esas huestes de seres intermedios, de serafines. Eh, eh, esto fue una rebelión de la nonandex hacia abajo, nada más, ¿no? No hubo rebeldes. Mercisex, por ejemplo, no sé, yo leído, no fue del sistema para abajo. Y una de las cosas muy bonitas que sobresalen de esto es de que no hubo mortales ascendentes que se unieron a la rebelión, ¿no? Se hace mucho énfasis en eso. ¿Eso qué quiere decir? Hubo algunos de los Ciende, pero eso vamos a tratar en, en la siguiente sesión. Excelente, continuamos entonces. El segundo, punto, el segundo punto del manifiesto hablaba del gobierno universal del hijo creador, o sea, se basaba específicamente en Micael. O sea, Lucifer sostenía que los sistemas locales debían de ser autónomos, o sea, cada quien se regía, se separaba, se protestaba contra el derecho de que Micael, el hijo creador, a la soberanía de Novadón, En nombre de un potético hijo paradisíaco y la exigencia de que todas las personalidades ...pues reconocieran su lealtad a ese padre invisible. Pero el tipo, yo creo que lo traía re contra Super Archie, pero contra el padre, pero con todo lado. ¿eh? Déjame decirte, era contra él indirectamente. Indudablemente afirma que el entero plan de adoración era un esquema sagaz para agrandar a los hijos paradisíacos. O sea, él,、eh, como que cuando tú te haces un, cometes un error. Y presumes que A te habla mal de ti, B no te quiere, 3, C este, te sigue induciendo para que tú cometas errores. En, en, pero si te miras, a, te das dando cuenta de los puntos que él va hablando. En este segundo documento del manifiesto de Lucifer es más personal, ¿no te das cuenta? Es más hígado personal, más su ego es más fuerte. Sí, oye, pero... sí, sí, está hecho con el hígado, con las vísceras totalmente,、sí. si es que las tuviera, ¿no? Sí. Sí.、Uh -huh. Adelante, Flor. Sí, Lo digo que a mí me llama muchísimo la atención. ¿Cómo era posible que, que estuviera dispuesto a reconocer a Micael como su padre y creador, pero no como su dios y gobernante legítimo, cuando él mismo sabía que su propio padre, Micael, era el gobernante de un universo local? No, eso me llama mucho la atención. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué, qué, qué pasa dentro de, de un hijo que para, para pensar de ese modo. Yo creo que eso ocurre principalmente cuando estás en la adolescencia, ¿no? Que reconoces a tu padre, sí, ahí está el viejo, pero yo hago lo que se me pega la gana, ¿no? Ahorita ya tengo hijos adolescentes, y la verdad es que para mí, Lucifer era un adolescente espiritual. O sea, ¿Sí? así se comporta, así se comporta, así se comporta, o sea, <risa> este, tú ves a tu papá, sí, él te mantiene, él te paga el Wi-Fi, el Spotify, el Netflix, pero al carajo con el viejo, al carajo con el viejo, la verdad, o sea, y perdón. Así se piensa. Entonces, esa es la parte sorprendente de hasta dónde llegó a deteriorarse la mente de esta, de esta,、pues、de esta entidad, de este ser. Y, y la verdad es que la, eso, eso, eso precisamente ocasiona y me da a pensar a mí que la rebelión de los superes es una gran tragedia. Es una gran tragedia que nos ha costado a todos. Este, pero tengo yo, yo fe y yo tengo la confianza en que al final saldrán cosas buenas de la rebelión. En el tercer capítulo vamos a, a, a, a hablar algunas cosas que se le podrían sacar de provecho a toda esta catástrofe. Entonces,、sí. el manifiesto de, de, de, de Lucifer se podría decir que fue la declaración de guerra, el acto de guerra、eh, de parte de esta personalidad. a、uh、j -huh. Sí, y además también atacó el derecho de los ancianos de los días, por ejemplo, que son los, los que dirigen el universo, el superuniverso, ¿no? O sea, son、eh, de mayor autoridad todavía por encima de él. Y, y los, los acusó de potentados extranjeros y de interferir en los asuntos de los sistemas y universos locales. Aquí está faltando un principio muy básico de, de, de administración: o sea,、eh, existe una línea administrativa y organizacional. Entonces, no puedes poner orden si no hay jerarquías, si no hay orden en la administración, ¿no? Sí, sí, es como en una empresa, el conserje, el、sí. que lava los baños, se enoje con el directivo, con el CEO. Claro. O sea, es, una, es un absurdo, es un absurdo. O sea, Lucifer, la verdad, era, era un mayor, un gobernador, un alcalde, de ese nivel. O sea, tú no, puedes, tú no puedes enojarte con el presidente de la república. O mucho más allá.、Pues. O sea, los cambios no se hacen así, y eso, y eso precisamente ejemplifica el grado de, de, de destrucción mental que tenía este, este, este sujeto. ¿no? Pero, pero, eh, ¿Continuamos leyendo el manifiesto? Acá hay un punto que yo creo que、eh, no ha cambiado en el tiempo. Fíjate, él denuncia a los gobernantes como tiranos y usurpadores. Pero él, a su propio momento, él mismo estaba exhortando y exhorta a todos los seguidores que, que, a que creyeran que ninguno de esos gobernantes era capaz de poder tener una, una, una eficiente gestión. Entonces, él hace ¿no? eh, a los ángeles y a todos los seres que podían estar con él, que se aúnan, los seres intermedios, todos que ponían, que tuvieran el valor de afirmarse a sí mismos y que reclamaran sus derechos. O sea, Oye, no hay mucho tiempo de diferencia, ¿no te das cuenta? Sí,、pues, es lo que sucede ahora en los jóvenes hoy en día. Cada quien manda por su lado, ¿no? Con derecho. Sí. No, y acá en México acabamos de padecer ese efecto, ¿no? El efecto luciferino. Pues, Ay. De, de, yo lo sé hacer mejor, yo puedo más, yo soy mejor, y cuando llego, pues resulta de que, pues no, es que no era como yo pensaba, es que pues me adapto a lo que hay. El, el, la libertad luciferina es engañabobos, ¿eh? es engañabobos, la verdad.、Uh -huh. Sí,、cosas? pero para que surta efecto, como en todo, tiene que haber alguien que lo proponga y alguien que esté dispuesto a escuchar. Porque también está bien, él puede ser, él puede ser, tampoco no le podemos echarle toda la culpa a cara al hombre, porque todos los demás seres que lo siguieron no solamente lo siguieron porque él tenía una autoridad. Lo siguieron también porque de alguna manera creían en eso.、Pues、no, no, no nos hemos puesto a pensar. También había esa posibilidad. Había mucha gente que de alguna manera este, él, si bien es cierto, te sedujo, te pudo haber propuesto ideas nuevas o ideas interesantes. Imagínate que él pensaba que la inmortalidad era inherente a las personalidades del sistema y que la resurrección era natural y automática. Que por lo tanto los seres vivirían pues, eternamente. Este, salvo cuando se los impidiesen acciones arbitrarias, pero en pocas palabras, no necesitaba de nadie que podían hacer la resurrección automática sin nadie, libertad total. ¿No te estás, uh -huh. este, Eso te está diciendo. Sí, que todo el mundo se manda solo. Puedo d e c e h O、quiere decir que no solamente yo con mi ego, sino que adicionalmente nadie tenía, nadie tenía que yo agradecerle nada. No había ningún reconocimiento del trabajo que se hacía en todo el universo. ¿no? Uh -huh. ¿Y n o la tercera parte qué nos cuenta? u esa es donde ya nos dolía a nosotros. Porque atacó el plan universal de capacitación de los mortales ascendentes. O sea, nosotros, nosotros somos mortales ascendentes. Queridos amigos, los que nos están escuchando, nosotros somos mortales a s c e n d e n t e s Empezamos aquí con toda una carrera de ascensión hacia el paraíso. Y entonces él creía que eso no era necesario, que se gastaba mucho tiempo y energía en un esquema para capacitar de forma, capacitarnos de forma tan completa para principios de administración en el universo que, según él, eran poco éticos y además irracionales. O sea, toda nuestra escala de pensamiento, de llegar al paraíso y posteriormente poder ayudar en esferas de, de, de, de los espacios exteriores, que no, que eso no servía para nada. Imagínate nada más. Estaba atacando nuestros derechos. Sí, sí, ahí ya se metió con nosotros. La verdad es que él podía renegar de lo que quisiera, pero bueno,、eh, eso fue una de las cosas más. Más bajas, la verdad, más arteras que, que cometió Lucifer, porque, bueno, a él qué, ¿A él, a, él, a él qué le podía importar que nosotros al final perdiéramos tanto tiempo desde su perspectiva en capacitarnos, o sea, ¿a él qué. Para mí fue un poco de envidia, ¿no? Ver que había seres mortales que habían nacido en mundos difíciles, que de repente llegaban a convertirse en seres mucho más luminosos que él. O sea, también hubo un poquito de envidia, ¿no? Pudiera ser, ¿eh? ¿Sí? sí, sí, fíjate que sí, tienes razón. Y, y además, oye, ¿cómo puedes atacar a lo más débil de toda la creación? Porque nosotros, si bien somos seres ascendentes con todo el potencial, pero al mismo tiempo también somos las criaturas más frágiles. Espero que no se e Y además、Porque、nadie、sonido. creía en nosotros. No, Jorge, y además nadie creía en nosotros. Se supone que los mortales ascendentes eran la última cosita, la, la, la línea de sucesión, pues nunca llegábamos y que teníamos la mayor cantidad de, de, este, de posibilidades, las menos posibilidades de poder ascender por la dificultad. Pero justamente por eso, porque creyó y confió en que podía, también creo yo, confió y pensó que los mortales ascendentes. Estaban ahí para poder hacerlo. O sea, dijo: Bueno, mira, va, vamos a hacer un programa, que era uno de los puntos de esta, del esta e d tercer manifiesto. Él dice que el programa, pues, era demasiado largo, de preparación de mortales, y que eso era de nunca acabar, y que por lo tanto no se necesitaba. Señalaba indudablemente que estos finalistas, pues, estábamos aquí, habían encontrado. Un destino no más glorioso que el de volver a las humildes esferas similares, o sea que en realidad no necesitaba ni disciplina ni capacitación prolongada, y que eso, pues, estaba para, por gusto, en realidad, por gusto. Estás escuchando la versión en diferido del programa Mensajeros de Urantia. En esta ocasión les presentamos el primer capítulo del tema, La rebelión de Lucifer. Sí, la verdad, eso habla de un gran. De una gran prepotencia y de una gran cobardía, porque al meterte tú con los más débiles en una guerra, por ejemplo, al atacar a la población civil, al matar a los huérfanos,、eh, al violar a las mujeres en la guerra, pues hablando en términos de guerra material, esas son normas de guerra que no, que nadie debe de pasar, que nadie debe de pasar. Y ahí estaba precisamente la semilla de, de, de su fallo, pues, la semilla de su propia autodestrucción. O sea, era tanto su ego, era tanta su envidia, era tanto su coraje. Eh, eh, manifestado aquí,、eh, qué mejor nombre que eso, un manifiesto. Ahí está, ahí está plasmado lo que ese tipejo pensaba y sentía en ese momento. Este, eso, eso fue el inicio, y la verdad es que sí fue algo muy artero meterse con, con las criaturas pues que apenas están descubriendo la, la, vida, la vida espiritual, que apenas se están capacitando. Al meterte con los más débiles, la verdad, este, pues te evidencias como el cobarde que eras, ¿no? Y sobre todo porque él estaba en la posición de cuidar, proteger y ayudar a esos seres débiles, ¿no? Que somos nosotros. ¿Verdad? Y、sí, Lu Lucifer se portó como el sacerdote, ¿no? Que abusa de los niños a su cargo en el orfanato. Así, a ese nivel. A ese nivel de, de bajeza, la verdad. Sí. Pero, pero no se supone que él planteaba que, los, que los, nosotros, porque encima nos llamaban los ascendenteros, ¿no? Bueno, ¿no, no, ¿no planteaba Flor que los ascendenteros debían disfrutar de una libertad de autodeterminación individual? Pues sí, pero, pero en realidad、eh, yo no sé qué, qué había en su mente, porque entonces, ¿de qué te sirve libertad si no hay un orden, si no hay. Si no hay... Algo bien estructurado, o sea, la libertad individual y hacer lo que tú quieres no necesariamente significa que hay progreso o que va a redundar en progreso, ¿no? Y además, yo creo que dentro de lo que tenemos en realidad somos, somos, somos libres, ¿no? Tenemos la autodeterminación, podemos decidir, tenemos el libre albedrío. Yo creo que lo somos. Sí, nos, daba, nos ofrecía libertad cuando ya la teníamos. Exacto. Era una, era una oferta barata, la verdad. Es como cuando va alguien y te vende, te e v no d e este n sé, una licuadora y tú ya tienes otra. O sea, <ríe> la verdad, yo, yo no sé cómo hubo tantos seres luminosos que se tragaron toda esa idea. O sea,、eh, vaya, vaya tipo vaya tipo de propaganda que esta gente manejaba. ¿eh? O sea, c r e o que Satanás era el, el encargado de la propaganda. O sea, ese tipo era sumamente talentoso, ¿eh? sumamente talentoso. Y peligroso. Tienes toda la razón. Yo creo que ahí radicaba el hecho de que haya podido arrastrar a tanta gente. Era tan talentoso, era tan especial, que, que sin duda su gente, sus seguidores, nunca pudieron haber creído que un ser de tal magnitud, de tal capacidad, pudiera errar. Yo creo que simplemente quedaron engañados. Oigan, pero también hay una cosa importante que era. ¿Recuerdan ustedes para que todo esto se haya expuesto? c a m i ¿tú te acuerdas dónde fue expuesto ese manifiesto? Ya.、Yeah. Eh... A ver, este, el s t e e manifiesto de Lucifer, ¿dónde, ¿dónde se hizo la declaratoria de, de guerra?、Eh, ajá, en Pokémon. r e c u e r e u e Recuerden a u e s n reuniones anuales, ¿no? Conclave, en, en, en un anfiteatro. Según yo recuerdo. Ajá. En、uh -huh. un anfiteatro en dice, Jerusalén, yo c e Dice que fue en el cónclave anual de Satán y en el mar de cristal, en presencia de las、sí. vuestras reunidas de Jerusalén. Exactamente. O sea, el tipo hasta fecha y hora escogió, ¿no? Como los grandes, los grandes propagandistas ¿no? de la actualidad, o sea, estos tipos eran unos, unos políticos este, natos. Muy probablemente, por eso les mencionaba que, que cuando uno lee desde el ateísmo el manifiesto de libertad luciferina, es ateísmo puro y duro, ¿eh? es ateísmo puro y duro. ¿Por qué? Porque vean cómo, cómo actúan actualmente este, aquellos que, que bueno, que, que tratan a la humanidad como un trapo viejo, ¿eh? así, de esta forma. Escogen fechas, escogen lugares, escogen horas, son muy pragmáticos, se la dan de muy serio, se creen todo lo que dicen, aunque ellos bien saben que es mentira lo que se están diciendo. Y bueno, tienen sus propagandas, tienen sus sus promesas, te venden lo que ya tienes. Nos, nos suena mucho a nosotros los, los latinoamericanos eso, ¿verdad? <risa> ¿Qué te puedo decir? Sí, así es. Oye, y algo que me encanta de, de la rebelión es que además nos permite conocer todos estos hechos que sucedieron y con una línea de tiempo. Por ejemplo, esto que estamos viendo, que, que Lucifer、eh, hizo público su manifiesto, y además en el mar de cristal, hay que imaginarse esa belleza del mar de cristal. Bueno, esto sucedió hace alrededor de 200.000 años atrás del tiempo de nosotros. Imagínate, o sea. Podemos pensar que fue hace mucho, pero al mismo tiempo pues tampoco fue hace tanto, ¿no? Si tomamos en cuenta el tiempo de existencia de nuestro planeta. Sí, eso para los que, por ejemplo, critican de por qué la Administración Universal no hizo nada. Bueno, tardaron doscientos, bueno, ciento noventa y tantos mil años en actuar. La verdad, eso en términos de eternidad no es tanto, ¿no? O sea, la、sí. verdad fue rápido, actuaron rápido, como por ejemplo aquí cuando existe un motín. Bueno, de qué llega la policía, de qué q u e g a n los bomberos, de qué se captura n los autores intelectuales, todo. Pues a lo mejor para ellos fue un par de días, ¿no? Podría parecer un par de días o unas cuantas horas. Para nosotros son ciento noventa y tantos mil años, ¿no? Y sí, vaya catástrofe que hicieron, pero Pues la verdad realmente en términos de eternidad no es tanto. Pero, pero ustedes se pueden imaginar, este, hablando a, a, al Satanás. En ese cónclave, en pleno mar de cristal, con todas las huestes reunidas de, de Jerusalén, diciendo que indudablemente p u e se s podían adorar, p u e sin duda, las fuerzas universales, físicas, intelectuales y espirituales, pero que tan solo se podría tener lealtad con el gobernante presente y actual. O sea, ¿quién? Lucifer. Pero también acuérdense algo, que él, él, él declara que se llamaba el amigo de los hombres y de los ángeles. Y era el Dios de la libertad, porque él estaba dando libertad a Totilimundi. Sí, un gran acto propagandista. n o Yo, cuando leí esta parte del libro, me imaginé a Hitler esa, con esa gran elegancia, con esa, con esa gran pasividad de palabra. h a z l e cuenta que, que yo me imaginé, mi mente se me formó al Satanás, pues ahí al Hitler hablando así, con esa gran capacidad de convencimiento. Porque definitivamente debe haber sido, el escenario debe haber sido impactante, las palabras. De repente ellos se atrevieron a decir lo que nadie, lo que nadie se había atrevido a decir. A lo mejor alguna personalidad, algún s e r a p í n a alguna vez llegó a dudar, oiga, no es mucho trabajo esto de los ascendentes, pero que alguien se atreviera a decirlo en público, eso debe haber sido de un gran impacto, de un gran impacto. O sea, este tipo está diciendo muchas de las cosas que alguna vez me pasaron por la cabeza, pero que yo, por ser leal, pues bueno. Me acomodé al plan y a lo que me toca hacer. Entonces, ese, esa parte de. Y, y luego, fíjate,、eh, nosotros somos criaturas. Supuestamente muy... valentías. ¿Sí? Íbamos entendidos de orden. Poco a poco sobre la marcha vamos perfeccionando nuestros modos de comportamiento hasta que finalmente tengamos un adecuado autocontrol, autoactuación -auto adecuada y autogobierno. No o sé, sea, pero nos toma muchísimo tiempo. Y él, en su exposición, dijo que si el autogobierno era bueno y justo para los Melquisedecs y otros grupos, debía de ser igualmente bueno para todas las órdenes de inteligencia. Entonces yo me pregunto, si los Melquisedecs, por ejemplo, Que desde un principio fueron creados en cierto grado de perfección y el autogobierno es debido a esa gran、eh, característica de ellos. ¿cómo, nosotros, o sea, ¿Cómo podría ser el autogobierno bueno para nosotros cuando ni siquiera sabemos cómo autocontrolarnos nosotros mismos? Exacto. Pero, por, pero por, eso、no、le pode, por eso no le podemos negar que su, su comportamiento fue、pues、totalmente atrevido, y sobre todo al manifestar. Fundamentalmente sobre la igualdad de la mente y la hermandad de la inteligencia. Sí, más o menos algo similar a lo que nos pasa aquí en, en, en nuestro mundo con los agitadores profesionales: ¿no? gente、sí. que llega, agita las masas, los avienta contra la policía, pero mientras él se va y se toma un café. v e r d Así d a operaron, y la verdad, la v eso r d d a e sí hay que reconocerle. o sea, Eso sí hay que reconocerle. Sí eran muy brillantes para él. Pero después v i n o el desastre. ¿eh? En el próximo capítulo de, de Mensajeros Durantia, el próximo domingo, si nos estás escuchando en diferido y, y ya subimos todos los episodios al podcast, escúchalos. Porque en el próximo capítulo, que es el capítulo número 2, vamos a hablar precisamente todo, todo lo que, lo de todo lo que desencadenó esta rebelión. Fue un desastre. Fue un desastre. Como ocurre precisamente con los rayos, con los, los, este, riots, con los, con los este, motines. Sí, al principio sí hay mucho júbilo, hay mucha, mucha víscera, mucho ánimo, pero después todo se s va n al desastre. ¿Por qué? Porque estaba sustentado en mentiras, en calumnias, en malas interpretaciones, en caprichitos, en el, en el enojo de, un, de una personalidad enferma.、Claro. Y la verdad es, eso a mí es lo que me llevó a pensar de que esta es una gran tragedia.、Esta、es una gran tragedia porque, porque, bueno, al final, vean en lo que todo se terminó. Y, y, y eso posiblemente explica eso posiblemente explica por s i explica b l e e e m n t p o qué tantos seres se e m b e l e z a r o n con, con la idea de, de, de, de buscar una medida alternativa, porque realmente p、pues、u era s e algo inédito. n o Las anteriores rebeliones creo que fueron de mucho menor escala. n o Sí. Y algo que Ni... me llama la atención un poquito antes era. Que decía que, que iba a poner a los, a los príncipes planetarios, o sea, imagínate, que gobernarían los mundos como ejecutivos s u p r e m o s O sea, yo me pregunto, ¿cuál era la diferencia si el príncipe planetario ya era el, el, el, el administrador, el mayor, ya no hay rango arriba del príncipe planetario en un mundo planetario, en un mundo, en una esfera como la nuestra? Entonces, ¿cuál era la ganancia? De, de meterles la idea de que gobernarían como ejecutivos supremos, ¿cuál era la diferencia? No había. Sí, el, el, el, el lenguaje embelesador, ¿no? O sea,、sí. eh, te vendo la licuadora que ya tienes. No, no, también, perro, ¿no? no, ¿no? Tam, también hay algo importante, el que no tenga supervisión, pues. O sea, tú ya no solo. Porque de todas maneras hay una línea jerárquica, o sea, e a s t a todo momento hemos visto, había una línea jerárquica administrativa, pero a la hora de decir. Bueno, ahora solo somos ejecutivos supremos, ustedes todos van a ser, porque yo voy a ser el gran jefe, entonces yo no voy a supervisar a nadie. O sea, realmente pueden tener libertad absoluta para poder gobernar. Y, y este, en el manifiesto de Lucifer,、eh, no recuerdo haber leído esa parte, él se autoproclamaba como Dios, o eso ya vino después, o eso nunca ocurrió. Eh, eh, en un momento dado, los príncipes así lo a u t o p r o c a m a r o n ¿no? Ya como el, como el Dios de todas las cosas, ¿no? ¿Eso en realidad ocurrió o, o no、Pero、es así? En el c o n c l a v e ¿no? Cuando, sí, cuando lo, lo ponen como el amigo de los hombres y.、Eh, eso, eso fue ahí, ¿no? ¿Mm? Cuando, sí, cuando le d i c e、eh, Por c o n e s t a n el cónclave y Satanás, Satanás el que es el que proclama que podrían adorar las fuerzas universales, pero solamente un gobernante presente y actual, y dice que Lucifer, el amigo de los hombres y de los ángeles, y ahí es donde lo llama el Dios de la libertad. Eso fue en el cónclave.、Uh -huh. Eso fue una gran, gran osea. Imagínense un pobre serafín, bueno, no sé si vea serafines en, esa, en, esa, en ese lugar, pero bueno. Sabemos que en, el, que en los mundos espirituales hay retransmisiones de todo eso. O sea, hay,、eh, un serafín pudo haber estado viendo eso en diferido, a lo mejor, o, o televisado,、día. en reflectividad, exactamente. Imagínese el impacto, ¿no? El impacto. Y de ese shock, muchos cayeron. O sea, esta gente sabía muy bien manejar pues, todo lo que ahora se llama mercadotecnia, publicidad. Eh, eh, eh, por, eso, por eso insisto, o sea, Eh, el, el, Urantia todavía tiene un tufillo lucifer, luciferino en muchas de las cosas que hacemos actualmente. Poco a poco las vamos abandonando y poco a poco nos vamos dando cuenta de eso. Pero esa es una gran contribución del libro Urantia que nos expone: miren, así comenzó, así están ahorita.、Uh -huh. Sepan de dónde viene todo eso. Y sí, uno interpola y de repente te das cuenta: bueno, sí, las empresas de repente son jerárquicas, pero hay quien se salta, hay quien busca atajos. El entender el inicio de la rebelión de Lucifer nos, nos puede dar mucho la pauta a corregir muchos de los problemas actuales de la, de, de la humanidad, de nuestro mundo.、Cierto. ¿Verdad? Obvio.、Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinas al respecto, Tamé? Pues yo opino que sí, lo que tú dices es verdad, porque en muchas empresas el jefe dice algo y hay otro que va y se salta la norma, y no solo en el trabajo, en la universidad hay gente que no quiere ir o que va nomás. A, a, a, a sentarse, a echar g l o b o s como decimos acá, a mirar para otro lado y no escuchar la clase, porque muchas veces pasa como por querer saltarse esa norma. Ah, no le hago caso al, al decano o al director de, de la universidad de llevar el carnet ni el uniforme, porque yo soy bien r e v e r d e Y así pasa, o sea, así pasa. Y una cosa, digamos lo que tú decías, que tú te imaginabas a, a Hitler. Yo me imaginaba a cualquier presidente de ahora, de, de, de estos de ahora, que utilizan todo eso para engañar a la gente sabiendo que ellos no van a hacer nada. Digamos lo que está pasando con el presidente de, de nosotros, de Colombia, que él prometió un montón de cosas y el que está por detrás gobernándolo a él o diciéndole eso es Uribe. Entonces, ya uno sabe quién. Digamos, leyendo todo esto, ya uno sabe, ah, o sea, están actuando como lo mismo que, que, que pasó con la, con la rebelión, sino que, pues, estos son humanos terrenales y mortales, como nosotros, pero, pero es la misma, es la misma, la misma función. Entonces, yo te digo algo la, y tú tienes q u decir. Es la misma forma baja de actuar, ¿no? A mí eso me sorprende, e, e insisto, para mí es inverosímil, aunque, bueno. Calza muy bien por todo lo que eso repercutió. Para mí es inverosímil ver a un ser, pues, nacido casi perfecto. O sea, los Lanondandec,、eh, pues bueno, no son serafines, tampoco son Melquisedecs. Pero, pero, oye, se están comportando aquí como lo hacemos los humanos de ahora, los humanos rivales de ahora. En su nivel, obviamente, pero actuando así, con vileza, con bajeza, con traición, con negación, con promesas falsas. La verdad es una lástima, es una lástima todo esto. Y eso solamente、eh, pudo h a b e r l o o c a s i o n a d o una mente completamente enferma, ¿verdad? Cristian, tú tienes un, un, un. En tu blog tienes este, artículos interesantes respecto a la rebelión, ¿verdad? Sí, yo estuve. ¿Cómo se dice? Hice un video que explica la rebelión desde la perspectiva de la c o n s p i r a n o i a O sea, podemos verlo como el teraplanismo, donde la persona, como yo explicaba, comienza con una idea y comienza a creer que lo que observa es lo r e algo. sea, que todo el mundo te, está en contra de como decir, es de, de los humanos. Y hay una, un tipo de, de cospiranoia que comienza a crecer en la persona y comienza a desconfiar. Y esa desconfianza lo que hace es crear ideas. De ahí que nace el teraplanismo. En base a lo que la persona está observando, porque no confía en nadie. En nadie. O sea, todo el mundo está, está conspirando contra, contra la humanidad. Y yo veo eso en lo que es el Lucifer. El Lucifer comenzó con una idea. Una idea que se convirtió en una, una teoría de conspiración donde todos estaban en contra de, de. O sea, todos conspiran para tener el poder. Y él era el héroe. Y así, algo así, yo estuve haciendo una una mini historia que yo también subí a YouTube y a é n e l u s t a Muy bien, Cristian.、Eh, por favor, al final de, de, de este programa, p a s a n o s los links para en lo que son los, los, los podcasts, poner los links, las ligas hacia esa parte de tu blog, porque si、sí、es muy interesante. Y, y muchas de las cosas que pasan todavía en pleno siglo XXI durante, pues tienen la firma de, de esta rebelión. Eh, eh, causó gran impacto. Imagínense, 200.000 años. Eh, pero bueno, eso fue cuando se declaró el inicio de la rebelión. Eh, eh, en muchas religiones se hace mención a este evento como una guerra en los cielos. Realmente no fue así, ¿verdad? O sea, no hubo espadas, no hubo sangre, pero bueno, también fue terrible. Una guerra de, una decir, guerra una de idea ideas, de... ¿verdad,、eh, Flor? Una guerra de ideas. Sí, de hecho, es que lo que estaba en juego era mucho más que, que solamente vidas, digamos, normales, ¿no? sino, sino era, era la ascendencia y la supervivencia、eh, espiritual de muchísimos seres evolucionarios. ¿Mm? Y desde el momento en que estalló la, la revelación hasta el día de, la, de su coronación como, como gobernante de n a v a d ó n nuestro soberano no interfirió para nada con las pruebas, de, con las fuerzas rebeldes de Lucifer. Bueno, ahora ya sabemos que él tiene amplio poder y autoridad para tratar cualquier estallido de, de deslealtad, ¿no? Pero en ese momento no hizo nada.、Uh -huh. O sea que uno de los impedimentos, aparte, bueno, de su misericordia y de ver que sus hijos estaban peleando, era un pleito de sus hijos, entre todas sus criaturas era un pleito, un, una guerra dialéctica, pero, pero este, la verdad, se j u g a b a la vida también a ella, y la vida eterna, ¿no? Eso, acá, está... nosotros, acá nosotros nos vamos a una guerra, nos meten un balazo entre ceja y ceja, y bueno, seguimos a los mundos de estancia, ¿no? si, dependiendo cómo haya sido, en una dispensación o directamente,、eh, a los tres días. Pero, pero esta gente no, o sea, esta gente sabía que si perdía, que si perdía esa guerra, esa guerra que iniciaron, sí, a lo mejor desde una idea, con mentiras, con astucia, pero sabían que si perdían esa guerra, iban a dejar de existir para siempre. Para siempre, totalmente. Entonces, vaya, por eso yo creo que también pusieron, echaron toda la carne al asador, como decimos aquí en México, ¿no? Le echaron tanto empeño, pusieron tanta fuerza, tanto de sus recursos, porque les iba la vida en ellos. Sí, de hecho, los mismos reveladores lo dicen, ¿no? Dice o sea, n que no era una, una guerra igual a las barbaridades características de, de la guerra física, como en, es, en nuestros mundos, ¿no? Sino los reveladores consideran incluso i este conflicto muchísimo más mortífero. Y como dices tú, mortífero, como dices tú,、eh, lo mismo que los reveladores dicen, ellos, para ellos, la vida material corría peligro en, en un combate material, pero la guerra en los cielos se peleaba en términos de vida eterna. O sea, no era vida biológica, era vida eterna. Y, y bueno, ya, ya hablamos un poquito de, de aquellos que estaban en el bando de Lucifer. Lucifer mismo, su ministro de propaganda, Satanás. Aquí en Urantia, bueno, el príncipe planetario Caligastia, Daligastia, muchísimos seres intermedios. Entre ellos, podemos mencionar algunos nombres que muy probablemente le, le suenen a la audiencia, ¿no? Este, ¿Quiénes estaban? ¿Belzebú? ¿Quién más? ¿Tú t t ú recuerdas los nombres, Cristian? Abadón. Sí, sí, Abadón, Balbub, b a l No, no, Balbub、no, era bueno. No, b a n era bueno, que... estaba diciendo los personajes. Ah, los bueno, personajes. me refiero Van, a los, a de los rebeldes, del lado de los rebeldes.、Sí. Y ahorita vamos a hablar del, del lado de los que siguieron leales, que la verdad, esos son los más grandes héroes que ha tenido este planeta. Pero del lado de los rebeldes, eh, eh, eh, muchos de esos nombres son asociados al, a la figura del diablo. El gran desconocido era c a l i g a s k e Yo, cuando leí ese nombre, dije, bueno, ¿y este quién es? Este, de, de, de, ¿De dónde salió este nombre? Cuando resulta que ese tipo, pues era uno de los principales tiranos, en el de próximo, de los principales tiranos y de los, de los principales este,、eh, ejecutadores de la rebelión aquí en nuestro mundo, pues, nuestro príncipe planetario caído.、Eh, pero bueno, vaya manera de ocultar su nombre, ¿no? Eso es algo curioso, ¿no? Bueno, mire, de los líderes de, de la rebelión estaba, bueno, entre los l a n o n a n d e c primarios estaba Lucifer, ¿no? Ya saben ustedes que era el soberano del sistema.、Eh, abajo de él, como su asistente, estaba Lucifer,、eh, Satanás, ahí ya tenemos dos. Otro líder fue c a l i g a s t e pero él ya estaba en el planeta, él、uh -huh. era el l a n o n a n d e c secundario. Otro l a n o n a n d e c secundario fue d a l i g a s t e a que era asistente de c a l i g a s t e Y entre otros, el jefe del séquito de c a l i g a s t e fue Abadón. Ese también fue uno de los que ayudaron, también. Y Belcebú, que era el jefe de los seres intermedios, fueron prácticamente los principales líderes de la, de la rebelión. Sí, varios de esos nombres asociados en, la, en, las, en las filosofías y religiones judio-cristianas con una sola persona, que es el diablo. Al diablo a ratitos le llaman Lucifer, a ratitos le llaman Satanás, a ratitos le llaman Belcebú y de muchos otros nombres. Sí. Precisamente eran diferentes, diferentes seres los que estaban ejecutando la rebelión aquí en, en nuestro planeta. Y bueno, al tratarse una rebel rebelión, este, la n o n a n d é y del sistema de Satania, que es al que pertenecemos, ¿cuántos, ¿cuántos mundos más como el Durantia cayeron? ¿Cuántos mundos más este, se declararon como, como rebeldes?、Eh, no fueron muchos, ¿verdad? O sea, la verdad fue una minoría de mundos. Creo que no pasaba la treintena de mundos, ¿no? Sí, no, no, no, no fueron muchos, pero el daño fue como bastante. Y además, además, todos entraron en cuarentena, se cortaron las líneas de comunicación para todos. O sea, si de repente nos sentimos este, como víctimas únicas, ¿no, amigos? Hubo más de veintitantos mundos, este, casi treinta mundos,、27. que bueno, este, cayeron en el engaño pues, y se alearon a. A la causa de Lucifer. En ese entonces había muchos más mundos en el sistema, ¿no?、Ah, bueno, sí, debía de haber habido 606, no sé si había más. Bueno, en el momento de la revelación había 619, pero probablemente en ese momento 606, uno o dos más, no sé, la verdad, hace 200 mil años. Entonces sí fue una minoría los mundos que, que cayeron en esa argucia. En términos, en términos este, militares, se podría decir que bueno, su estrategia tampoco, tampoco fue tan buena. A lo mejor aquellos los mundos que no cayeron, pues tuvieron este, príncipes planetarios leales, que no le dieron bola, que no le hicieron caso a estos tipos. Vamos, aquí están hablando de libertad, pues ya somos libres. Oye, me están ofreciendo ser el, el, el, el, el gobernador total de este mundo, pues ya lo soy. Sigo instrucciones, pero ya lo soy. Estoy conforme al plan.、Eh, vamos. Eh, tampoco, tampoco tuvieron tanta capacidad de engañar, ¿no? También no hay que darle tanto crédito a estas, a estas, a estas personalidades, si、sí、es cierto, a nosotros nos、sí. llevaron de corbata, como decimos acá en México, pero bueno, de 600 y tantos mundos, pues cayeron este, casi 30. El, gran, el daño sí fue muy grande, porque en anteriores rebeliones creo que nada más fueron a nivel, a nivel planetario, en esta sí fueron 30, este, casi 30 mundos, y, y bueno. 37, ¿verdad? 37, a casi 40 mundos. c Aún s i a así es una minoría, ¿no? Es una minoría. Pero bueno, vaya, vaya clase de daño. Y, y sobre todo la gran cantidad de personalidades que, que se dejaron de engañar. ¿Cuáles eran las jerarquías de, de la mayoría de esas personalidades que se dejaron de engañar? O sea, querubines, anubines. Habían serafines, s e r e s intermedio, s habían la nonandec. Principalmente esos fueron los que se revelaron. Ah, y los s e u i s Un poquito de lo nanonande sería n ascendente, s、uh -huh. y eso fue precisamente lo desastroso ¿no? de, de, de la rebelión. O sea, por eso, por eso se le dedican tantos, tantos capítulos en el libro Durantia, ¿no? porque si、sí, al final sí fue un desastre, amigos. Pues ya llevamos más de una hora de programa. ¿Qué tal les está pareciendo? Estamos en mensajeros de Durantia hablando de la rebelión del e s t u r i a r El primer capítulo de tres, esto va a ser una trilogía. Eh, está muy interesante el tema.、Eh, ¿Alguna opinión al respecto? ¿Qué sintieron cuando, cuando leyeron por primera vez estos capítulos? ¿Verdad que fueron muy, muy, muy conmovedores, muy reveladores? Yo no salía de la sorpresa. ¿eh? Para pero, mí es sensacional Perdón, n h a b l a alguien más? No, no, no. Yo solamente quería decir que ya hemos hablado de, de la cantidad de gente que se avasalló y que cayó definitivamente. Pero también que está el otro lado, Jorge. La gente que, que tuvo acciones nobles, que fueron devotos, inspiradores de devoción y lealtad, que se pusieron justamente al lado de, de todo lo que significaba Gabriel, que era el que dirigía todas las fuerzas importantes de, de Micael. n o Y ahí está, por ejemplo, el caso de Nanotia, quien era el jefe de las huestes seráficas y que abrazó la causa, en, prima, en primera instancia, abrazó la causa de Lucifer. Pero después se dio cuenta que eso no podía ser, que esa personalidad brillante que tenía, encantador, fascinante y todo lo demás, no podía comprender que lo que estamos justamente reflexionando, cómo fuese posible que una personalidad tan deslumbrante errara. Eso es el, una cosa importante. Dicen que este, Magnotia, cuando él tuvo una, le preguntaron cómo es que podía ser, él podía haber, haber creído. Y él decía que era embriagante, él utiliza la palabra embriagante, está relacionado con toda la rebelión de Lucifer. Eso me parece. Y mira que, que、eh, él, él, él comandaba el, las fuerzas seráficas, era el segundo comandante de las fuerzas seráficas. O sea que él, siendo tan un, un puesto tan importante, a pesar de eso, él también creyó en las palabras embriagadoras de, de Lucifer. Entonces él actúa y lógicamente se pone en una posición diferente, ¿no? Entonces. Exactamente, se podría decir que de, del lado de Micael había uno de, de sus hijos principales, bueno, el, el primogénito, Gabriel es el primogénito de, de Micael.、Sí. Eh, sí. Él fue el que se encargó de hacer la defensa precisamente de, de, bueno, de, de, de, de, darle, de darle respaldo al, al, a la obra y al universo de Nevadón. Él. Eh, eh, sobre sus espaldas y sobre todo, todos t o o d aquellos que le fueron fieles, este、eh, pues corrió el, el destino de muchos mundos. La verdad es que Gabriel este, no, no debió haber sido nada fácil para él ¿no? enfrentarse a sus propios hermanos en una guerra dialéctica, sí, pero imagínense la frustración, imagínense la tristeza.、Eh, yo sé que esos seres no tienen los sentimientos como a nosotros, ¿no?、eh, pero bueno. Algo d e b i ó haber sentido, ¿no? La verdad es que enfrentarte a tu hermano sabiendo que está errado, sabiendo cuál es su destino, si es que pierde esa guerra, no debe haber sido nada fácil, la verdad. O sea, un gran mérito al de Gabriel, el haberse mantenido firme, obviamente, pues era su papel, ¿verdad? Pero no debe haber sido nada fácil. No. No, y bueno, la rebelión arrastró a, sí, lo habíamos dicho, de Beatriz de lo dijo, 37 príncipes planetarios, o sea, 37 mundos. l Entregaron sus administradores al archi r e v e r d e ¿no? Pero fíjate, hubo algo lindo: un, un, un,、eh, un grupo de personalidades de Panoptia,、eh, este planeta, cuyo príncipe planetario、eh, fracasó en arrastrar a su pueblo a la rebelión. Hubo un grupo y esta mujer, una mujer de este, de este lugar, Elanora,、eh, ella t u v o el liderazgo de las razas humanas de ese planeta y, y ni una sola alma de ese mundo. Se, se perdió. Eso, eso es lindo. Y ahora, algo especial: los panoptianos, como se les se dice a los, los oríundos de ese planeta, están sirviendo en el séptimo mundo de transición de Jerusalén, donde está el, el Templo del Padre, y ahí mismo, en, en, en alrededor, están las esferas de detención. O sea, Lucifer. Con todos los que entraron en rebelión, están ahí guardados. Y los panoptianos no solamente cuidan como custodios literales en estos mundos, ¿no? Sino que también ejecutan las órdenes personales de Micael para cuidar y embellecer esta esfera para cuando se utilice en el futuro.、Eh, están de momento viviendo ahí, detenidos ahí, trabajando, digamos, trabajando ahí, mientras posteriormente siguen su camino hacia, hacia arriba, ¿no? Una e、sí, vaya clase de héroes, ¿no? Ver, y... que, su, ver que su soberano caía y, y,、uh -huh. y no fueron pasivos como lo fuimos acá, no fueron pasivos. O quién sabe, ¿no? Acá hubo grandes héroes también, pero bueno, ellos a lo mejor actuaron un poquito más rápido, tuvieron más, más astucia y, y bueno, como de repente pasa en ciertas dictaduras aquí en el tercer mundo, cae el presidente, cae el gobierno, pero los ciudadanos salen adelante. Ellos hicieron, pero a nivel, lo hicieron, pero a nivel planetario, o sea, vaya clase de seres los panoptianos. Y bueno, por eso es que, ¿quién mejor que ellos? Pues para servir de carceleros, ¿no? A, a, ante estas figuras. Ahí terminaron. Hoy estamos hablando cómo empezó la rebelión de Lucifer. No, hay, algo, hay algo que también tenemos que acortarnos, y justamente lo tocaste h a c e tiempo, era una especie de trabajo de marketing especializado. Entonces, cuando hablábamos entonces de que cómo es que se l l e g ó tantos mundos y tantos seres para poder creer en, en Lucy, ¿no? porque era una cosa tremenda lo que estaba pasando. Y cuando él se. n e la declaración, hay que aclarar esto: que en el momento del estallido de la insurrección, todo el sistema de Satán, i a todo, fue aislado de todos los circuitos de la constelación y también de todo el universo. Y durante ese periodo. Todos los mensajes que llegaban o salían eran despachados por agentes seráficos y, y mensajeros solitarios. Entonces, la pregunta es: ¿y cómo hicieron para que la propaganda de la insurrección llegara? Pues se utilizaron a través del esfuerzo personal, es el boca a boca, como le decimos en nuestra generación. O sea, porque como se había suspendido el servicio de misión y todas las demás avenidas de comunicación interplanetaria, Y por eso, por acción de los supervisores de los circuitos del sistema, se, se, se cortó todo. Pero ellos iban, o sea, fue de boca a boca. No, no había ya todos los sistemas planetarios e estaban cortados. Y esa, ese trabajo, no podemos negar la capacidad que tenían en ese momento para poder entrar todos los, los, los que seguían a Lucy, ¿no? A Lucifer. Sí, sí, una gran, una gran este, capacidad de, de propaganda y de convencimiento. O sea,、eh, definitivamente los Lanondatec son seres este, muy especializados, son seres que saben tratar tanto hacia abajo, hacia la parte material, como hacia arriba. Ellos conocen, ellos tienen una posición estratégica para empezar esto. De ahí también, pues el hecho de que hayan, que hayan abusado de esa posición, ¿no? Son como, ¿elos l q u e serían? Como los, los gobernadores de, de, de los mundos espirituales, o sea. El, el príncipe planetario, nuestro presidente y presidente mundial, y luego sigue el gobernador, que en ese caso, en aquel entonces, era Lucifer. O sea, Imagínense la, la posición tan privilegiada y de tanta responsabilidad. De ahí se agarraron, de ahí, se, de ahí tomaron precisamente esas facilidades que le daba el tener contacto con los de abajo, con nosotros, y contacto con los de arriba.、Eh, de ahí el daño, ¿no? De ahí el daño. Ellos sabían cómo piensan. Las h u e s t e s seráficas, ellos sabían cómo piensan los seres intermedios, cómo piensan sus hermanos, la nonandé. Tenían una posición privilegiada y de ahí, la verdad, lo, lo artero, lo artero de su ataque, porque sabían que el daño iba a ser mayúsculo. ¿no? Eh, eh, se, se está, bueno, me estoy adelantando un poquito al tercer capítulo, pero ya que tocamos el, el, el punto de que estos seres están ahorita en mundos prisión. Eh, estamos a la espera todavía del, del juicio de Lucifer, entonces. Sí, sí en realidad,、eh, bueno, al momento de, de que estaban、eh, dándonos esta revelación, más o menos al mismo tiempo, inició el, el juicio, Gabriel inició el juicio en contra de Lucifer. Y en teoría, cuando termine el juicio,、eh, si、Lucifer, sería i Lucifer s genial que aceptara su culpa, pero yo creo que ya su personalidad estaba demasiado deformada y yo creo que no lo va a aceptar. Pero cuando desaparezca finalmente, volverán los circuitos a, a enlazar la, las comunicaciones, ¿no? Exactamente. Hay muchas críticas. Yo, bueno, he recibido en mi canal, en Planeta Durante, algunas, algunas、eh, preguntas de: bueno, ¿no fue injusto que, que se cortaran, que se aislara el mundo por la acción? De, de, por el fallo de unos administradores. Bueno, lo que yo me atrevo a contestar de manera muy coloquial es: amigo, estas son estrategias de guerra. O sea, así como ellos utilizaron estrategia de guerras para levantar, para declarar su rebelión, pues la contraparte también. ¿Qué es lo primero que haces en una guerra? Cortar los suministros. Cortar suministros y comunicaciones. Aislar al enemigo. ¿Por qué? Porque si no, sociedades revolucionarias no hubieran solamente este, hecho caer treinta y tantos mundos. No, no s hubiera expandido como pólvora, ¿no? ¿Por qué? Porque por la brillantez, por poniéndose el sombrero de Lucifer, porque sí, muchas de sus ideas, desde su punto de vista, sí calzaban, sí calzaban. O sea, y, y, y, y los soberanos de los sistemas, los administradores se dieron cuenta de que no, esto era muy peligroso, había que aislarlo. Sí, nos afectó a nosotros que nos unimos,、eh, bueno, a nosotros que vivimos en un mundo que se unió a la rebelión.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 La idea de que, de que se cortara la comunicación era para que no se propagara la, la, la, el mensaje negativo, ¿no? Sí, sí, son, son tácticas de guerra.、Pues. O sea, primero,、eh, tienes que aislar al enemigo, cortarle sus ministros,、eh, vamos, cuando,、eh, bajándolo mucho al lenguaje terrenal y coloquial. n o Pero, Y aquellos mundos que no se unieron a la rebelión, ellos sí seguirán. Eh, eh, a ellos se les aisló también igual, de manera permanente. O sea, Fue todo el sistema el que、no. se aisló. ¿O Ellos siguieron conectados. No solamente se desconectaron los 37 mundos, o sea, los mundos en cuarentena. O sea, los que están normales están conectados, los que están en cuarentena, obviamente, pues están aislados. Sí, porque en, en, ese, en ese punto, bueno, ellos pasaron esa, esa prueba de haber tenido la tentación de unirse a la rebelión y de ser firmes, ¿no? El caso, yo creo que de, de los panopianos es la. Es algo muy épico, es algo muy épico porque, bueno, este, cuando tú ves a tus gobernantes caer, pues lo más fácil es echarse a correr, ¿no? Es este, unirse al caos. Esta gente tuvo un gran valor y la verdad, mucho deberíamos de aprender de ese tipo de actitudes, sobre todo los seres humanos de esta, de, esta, de esta actualidad, que, bueno, somos muy pusilánimes, nos dejamos mucho llevar por lo que nos dice el gobierno. Nos tragamos sus mentiras y a la hora de que nos fallan, solamente renegamos. No amigos, hay que tomar la rienda, la rienda de, de, de nuestras naciones, de nuestro planeta. Si estos seres hace 200 mil años pudieron hacerlo, y vean lo que lograron, ¿no? Eso es algo increíble, m a y r a n Para mí, esa es una, aunque se habla muy breve de esa historia, es una gran inspiración, ¿verdad? O sea, lo que yo creo, de verdad, es que también,、uh, imagínate que tú tienes un jefe, Y ese jefe que tú lo ves que es m brillante, decide que se va contra todo el sistema. Y a veces la lucha de, la, de poder unirte a él, porque tú crees y crees absolutamente en su palabra, crees totalmente que él lo que está haciendo es lo mejor para ti. Y tú lo sigues. Pero creo que tiene que haber un momento, aunque nosotros creamos en algo como Manotia, g ¿no? que terminó. Terminó separándose de lo que podía hacer y se volvió rebelde, y pues logró salvar, creo que e l registro es de dos tercios de todas las,、eh, los, de las filas de los rebeldes que ellos estaban, que lo salvó, o sea, y así debieron haber estado. Es, yo, yo ese me lo comparo con la vida cotidiana, en nuestra, es, digamos que en la actualidad, el aquí y el ahora, y te vas dando cuenta que tiene que haber un momento en que tú te das cuenta que ese. Jefe o representante o autoridad que es intocable, pues tiene que ser tocada y que tiene que ser descubierta, pero depende de ti. Tienes que observar claramente qué es lo que te está ofreciendo, qué es lo que te está diciendo. Y creo que tenemos que hacer que funcionen las células grises, pues, porque si las tenemos ahí atoradas, todas oxidadas, no va a funcionar. Tenemos que hacer que nosotros mismos, como tú lo dices, Ponerte pues en el pie y de agarrar y decirte, bueno, esto no va. Y, de, y ser lo suficientemente fuerte para decir, esto no va. Y ahí de ahí para adelante cambiar, porque creo que sí hay la posibilidad de cambiar. Miren, nos están demostrando que sí pudo, contra todas las cosas increíbles, este, hubo la rebelión. Y la gente que era, la gente que de alguna manera estuvo ahí en firme, que apoyaron a todas las、uh, huestes y todos los. Seres superiores que estaban, pues e s t u v i e r o n ahí. Lo que sí quería acotarte era en todo este desgaste de, de guerra, la pérdida fue muy grande, dice, porque en las filas angélicas, de los 681.217 hijos materiales se, per, per, se perdieron en Satánia y 95% se perdieron en la rebelión de Lucifer. O sea, es. No, fue, fue un genocidio, un uf, angelicidio, ¿no? Uf, sí, un angelicidio, sí, fue un genocidio. Sí, sí, la verdad es sí, que fue, sí, sí. fue una catástrofe. ¿verdad? Sí. sí, hay que ser un poquito más panoptianos.、Sí. Hay que contagiarnos un poquito del término este、sí. de panoptiano, porque la verdad nos hace falta, nos hace falta mucho el,、eh, esa forma de pensar en Urantia. Es cierto que sí,、si、este mundo pues todavía padece, todavía cogea de, de, bueno, de, de, de, de las consecuencias de esta rebelión, pero miren. Eh, eh, precisamente es la importancia de estos programas darnos cuenta que sí existió un gran evento, una guerra cósmica, no como nos la platican normalmente en las religiones, pero eso ya pasó. Eso ya pasó, amigos. Ahorita ya la parte espiritual, la administración espiritual hizo su parte. ¿Qué nos falta a nosotros? Bueno, hacer la nuestra, corregir todo lo que ocurrió. Yo veo algunos, algunos matices de luz en el mundo. Ya empiezan a, a, a disminuir el efecto de la rebelión, nos falta mucho. Pero bueno, tenemos que precisamente dejarnos de h a c e r las víctimas para ser panoptianos, volvernos como los panoptianos, tomar las riendas de nuestro mundo, de este mundo tan castigado. En los próximos capítulos vamos a hablar qué fue lo que pasó en este mundo, es una historia muy interesante. Eh, eh, vamos a hablar también de Adán y Eva, otras víctimas de la, de la rebelión. Vamos a hablar también de la batalla final. Ahí, ahí Cristian, te va a tocar a ti mucho hablarnos de eso, porque tú tienes un, un video, un podcast de la, guerra, de la batalla de l h e r m ó n Ese va a ser el gran el momento, ese fue el momento final de la rebelión. Y en la tercera parte de esta trilogía que estamos asistiendo a programas, vamos a hablar de eso. Entonces, eh, eh, ¿qué te parece, Cristian? Para que nos acompañes, ¿no? Sí, muy bien. Muy bien, amigos, pues ya este, básicamente nos queda el tiempo para lo que son las reflexiones finales. Este, hablamos un poquito de esos seres que fueron también leales. No todo fue malo, no todo se perdió. Hubo gente que se mantuvo firmes. Es cierto, los panoptianos nos, dieron un, nos, nos dan un gran ejemplo. Pero también hubo u r a n t i a n o s que sacaron la casta y que se pusieron firmes. Y la verdad es que son los grandes héroes de esta historia, ¿no? ¿No añadiría algo? Sí, claro. Adelante, adelante, Cristian. s í quería decir que panoptiano en su etimología significa los que ven desde el cuadro completo. O sea, es decir, ellos veían las cosas desde el, cuadro, desde el punto de vista desde arriba. O sea, como decir el cuadro completo. Pienso que eso tiene que ver mucho con, con, el, estado, con el, estado que ellos, el estado que ellos pasaron en cuanto a la rebelión. Tanto Elanora como los que la siguieron vieron el cuadro completo de la rebelión y no se dejaron engañar por, por esa suje, subjetividad de, del príncipe caído. Sí, quizás en su diseño creativo, a lo mejor los portadores de vida de ese mundo pues les dieron esas capacidades de tener mayor entendimiento, mayor lucidez, ¿verdad? Pero a mí lo que se me hace sorprendente, insisto, discúlpeme que sea tan reiterativo, pero, pero bueno. De mortales lo entendería, de medianos, de seres intermedios lo entendería, de serafines también, pero, pero vamos, los príncipes planetarios son la nonandés. O sea, ¿en qué estaban pensando estos tipos en ese momento? ¿no? ¿En no? o qué estaban pensando? ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente así pasaron las cosas. Este, sí, en el libro durante se nos describe mucho qué, qué ocurrió, pero bueno, ahí cada quien es dueño de sus actos, ¿no? Este, y en esas están, pues, a punto de ser juzgados o quizás ya juzgados. n o Eso eso justo quería preguntar. Flor, ¿cómo fue el asunto? ¿Se, se, se, ¿se llegaron a, ser, a abrir las conexiones o, o todavía s t á en espera? ¿Cómo es? No, todavía no se, se abren las conexiones. Lo que sí sé es que con la llegada, bueno, finalmente Lucifer lo sacaron del puesto y ahora ya hay un nuevo príncipe,、eh, un nuevo soberano del sistema que es Dana Forge. Y. y Con la llegada de él, estaba、eh, a, a cargo, estaba,、eh, llegó al mar de cristal y él dijo que le dijo al padre de la constelación: emitió un mensaje que decía que no se perdió ni un solo ciudadano en Jerusalén. Todos los mortales ascendentes, o sea, todos mortales que estaban ahí, todavía en transición para ir hacia arriba, sobrevivieron la dura prueba y surgieron, surgieron、eh, victoriosos, ¿no? Entonces, algo bien interesante es que al posesionarse d Ana Forge, ya como soberano, sustituyendo al depuesto soberano Lucifer,、eh, fueron derrocados y privados de todo poder gobernante. Y bueno,、eh, se les permitió movilizarse todavía en, en el área, pero finalmente、eh, fueron agarrados muchos de ellos, ¿no?、Eh, continuaron sus esfuerzos por tratar de confundir y descarriar a los hombres y a los ángeles, pero ya no lograron. Gran cosa. Y Lucifer fue privado de toda autoridad administrativa en Satania, y la misma gente empezó a darse cuenta de que por ahí no era, y empezaron a, a darle la espalda a Lucifer, ¿no? Y llegó, uno, llegó un momento en que todo el mundo、eh, ya no lo aceptaba simplemente.、Eh, ahora lo tenemos guardadito. Pero ese, ese tema lo vamos a ver también después, porque tiene que ver con la venida de, de nuestro Jesús acá, ¿no? que finalmente él fue el que, el que terminó realmente、eh, técnicamente con la, con la rebelión.、Ah, hay una、sí, cosa,、ah, hay. No, no, sigue nomás, Jorge. Adelante, María. Adelante, María. No, lo que yo decía era:、eh, acuérdense que uno de los puntos importantes de Lucifer era que indudablemente los seres ascendentes, ¿para qué? Si, si podían tranquilamente, le complicaban tanto la vida, tenían tantos años de estudio, o sea, ¿para qué? Pero ahora nos demuestran que en este grupo que estaban de mortales ascendentes, estaban en Jerusalén Sumaban, dice, nos cuentan los reveladores, 187.432.811 de los mortales que estaban ascendentes en ese grupo, y ninguno, ninguno, ni uno, Se, se juntó a la rebelión. Y eso te demuestra que l a c a p a c i t a c i ó n que se supone que son importantes para que tú logres tener la ascensión mortal, la ascendente en buenas posiciones, era justo eso. Era la, la experiencia de seguir estudiando, de seguir capacitándote, de pasar tiempo con cada una de las estancias y seguir superándote, sin duda era la mayor protección contra la rebel cualquier rebelión. Y como dicen los reveladores, la, salva, la salvaguardia más segura contra el pecado. ¿Qué más? Si ya estabas capacitado, experienciado, así, he estado.、Eh, sin embargo, eso él consideraba que era una tontería, n o que no valía, no venía、no, no、el caso en todo caso.、Sí. Va, va, vaya palmo de narices que se llevaron, ¿no?、Uf. Vaya palmo de narices. Uno de mis principales argumentos del manifiesto es decir, esta gente que la estamos capacitando. La verdad no tiene caso, eso es algo que no sirve para nada. Y casi en cuanto empezaron a verse los primeros estragos de la rebelión, darse cuenta que no pudiste convencer a ni uno solo de ellos, a ni uno solo, vaya palmo d en narices, vaya palmo, vaya fracaso, vaya estrategia fallida. ¿eh? ¿Por qué? Porque esto inmediatamente, imagínense la sensación que debió no haber tenido, ¿no? Como el político que dice, todos me van a traicionar y ni uno solo lo traiciona. Como el, el, el, el, el coronel que dice: todo mundo se va a echar para atrás en la batalla y nadie se echa para atrás. O sea, eso demuestra precisamente lo fallido, lo fallido del inicio de la rebelión. Todo estaba fundamentado en ideas locas, en mentiras, en, en, en productos, en ideas producto del ego. Es así o no, c a m i Ya, si gustas para empezar a despedir, cada quien va a hacer su, su, su última reflexión, porque, pues. Estamos apenas comenzando, amigos. Faltan dos capítulos más. Comenzamos entonces, Cami, con tu reflexión final. Bueno, mi reflexión final es que esta rebelión dejó estragos aquí en este mundo y en los 37 mundos que afectó, pero que hubo、eh, seres muy valientes aquí en Urantia y en otros mundos mortales que no Ayer, ante la rebelión de Lucifer y entre, ante esas ideas locas que tenía Lucifer,、eh, y, y eso es lo que le da a uno satisfacción. Sí, da tristeza porque un, un Lanonandek que era un ser espiritual caer en semejante cosa y pensar que no, que eso era una perdedora de tiempo lo de, lo de ayudar a los mortales ascendentes o. Sí, mortales ascendentes o espíritus ascendentes. Esa carrera y decir que no, que eso está mal, pues no es la mejor opción. Y lo que tú dijiste el otro día en un en vivo tuyo sobre, sobre Abogado de Dios, que mucha gente que piensa en que, ah, que no estoy de acuerdo en que Dios me haya puesto acá sin preguntarme algo, pues estén agradecidos que están aquí y que. Pueden lograr un cambio en ustedes mismos. Así es, muchísimas gracias por tus comentarios, Cami. En efecto, en efecto, estamos en un gran momento, amigos. Estamos en un gran momento.、Eh, no, no, no, no hubiera querido ver a, a, la generación, a las generaciones actuales en un embrollo como e l de aquel entonces. Eh. Eh, la verdad es que somos muy pusilánimes ahora en el siglo XXI. Tenemos que ser más p a n o p i a n o s amigos.、Eh, Reflexión final, Cristian. Bien, mi reflexión final es que mirando a Lucifer y cómo, cómo comenzó, nosotros también tenemos que reflexionar sobre que no debemos alimentar nuestra mente en, con ideas raras, o me, como yo le decía, ideas locas. A veces esas ideas locas pueden seguir creciendo en nosotros, como, un, como decir, como un huevo. Y cuando eso se abre, eso va a empezar a dominar nuestro vivir y nos, y nos va a convertir en alguien que va a estar regando ideas. Que t a l vez n o sean verdad, pero al tener una convicción, uno va creyendo que lo viendo es correcto y va, va a ir en ese punto y puede hacer daño a muchas personas. Y He visto en el asunto de la teoría de conspiración que yo lo veo más en, en, este, en este sentido, ¿verdad? Que a veces hay mucha mentira, pero entonces las personas que creen tanto eso les p a r e c e tan novedosas que las siguen ciegamente. Y comienzan a r e g a r l a s como así, como lo hizo Lucifer. Y creo que uno tiene que siempre ver al cuadro completo todas las cosas, como los panostrianos. Analizar cada cosa, cada idea que uno tiene en la cabeza. Porque Lucifer alimentó la idea. No, y no, no renegó de ella, siguió alimentándola hasta que terminó como terminó, enfermo. Una mente que ya no puede ver la realidad, sino que está viendo la realidad de forma. Subjetiva. Pienso que, Excel, decía, excelente, excelente reflexión, Cristian, excelente reflexión. Sí, tienes mucha razón. Es algo en lo que tú has, has insistido mucho desde hace tiempo, ¿verdad? O sea, en esa idea de cuidado con, con sembrar semillas de ideas que, que no van, que sabemos desde el inicio que son ilusorias, porque vea n lo que desencadena todo esto, ¿no? Le pasó a un l a n o n a n d é que no nos pase a nosotros. Exacto. Es como el teraplanismo. Entre la p a r e s i s de a idea que se está bregando y cada día hay más personas que creen en el teraplanismo, ¿por qué? Porque una persona, este, la persona que la, la riega es, es una persona que es, tiene su labia, tiene su estilo que atrapa, usa información distorsionada y las personas al no pensar siguen ciegamente y se d e a por ser novedosa, por ser algo revolucionario. Y así pasó con Lucifer. Con Lucifer y sus seguidores que siguieron esas ideas por ser revolucionarias. Ideas que estacionan a muchos seres, y así pasa en el mundo. Creo que es como, como decir un patrón. Un patrón, porque la mente, la mente es falible, y al ser falible puede corromperse con cualquier idea. Por eso siempre tenemos que mantener la salud de nuestra mente equilibrada. No deja que ninguna idea se convierta en, en un delirio, porque los delirios nos van, nos van a hacer daño en la vida, nos van a afectar a nosotros mismos y a otras personas. Excelente, excelente reflexión, Cris. Muchísimas gracias, amigo. Pues te esperamos en la, en la próxima emisión. Va a estar muy bien esto. Ya vamos a hablar,、eh, a terminar ya lo que es el programa de mensajeros Durantia con las reflexiones finales. Mayram, ¿nos puedes dar tu reflexión final? ¿Qué nos espera en el próximo programa? Ah, no, En el próximo programa vienen todos los, los resultados. que qué pasó. Hay muchas cosas que quedaron en el tapete: que es, por ejemplo, ¿por qué no actuaron las autoridades correspondientes? ¿Por qué Micael no actuó habiendo, sabiendo todo lo que, era, que, que, que, que había pasado en todo este gobierno? ¿Por qué no actuó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué, por, qué es lo que, ¿Eran endebles? ¿No tenían carácter? ¿Cómo era el asunto? Creo que eso son cosas que vamos a ir viendo y voy a reafirmar lo que dice Cristian. Yo tengo una reflexión que a mí siempre me lleva muy de cerca, que es cuando el César estaba en vida y César siempre tenía una persona, un hombre cualquiera que estaba a su derecha. El César avanzaba en su reino, en, su, en, en todo lo que dominaba los, las conquistas y ese hombre, cada cierto tiempo, se acercaba a su oreja y le decía: César, no te olvides que eres humano. ¿Y qué te demuestra? Le pagaban para eso, hermano. Le pagaban solamente para que pudiera hacerle recordar permanentemente a César que él era humano. Pero eso significa que tanto en estas instancias como en los seres celestiales, el problema del ego, o q u e te conlleva al orgullo? El problema del orgullo te lleva a la soberbia. El problema de la soberbia te lleva a la vanidad. Y así sucesiva encadena. Creo que eso es una reflexión para cualquier mundo que no estamos exentos de poder pisar tierra, ¿no? Excelente, excelente reflexión. Exactamente, amigos. Exactamente. La verdad es que, que se ha explicado muy bien qué es lo que nosotros creemos. Recuerden, Mensajeros d u r a n t e es un programa de estudiantes del libro d u r a n t e En algunos comentarios en, en el podcast y, y también en, en las redes sociales se nos comenta que si nosotros somos expertos, que si nosotros, ¿con qué, con qué autoridad hablamos? No, amigos, simplemente estamos opinando porque creemos en el libro d u r a n t e y lo estudiamos. Y pues, tenemos una opinión y aquí la damos. Flor, tu, tu conclusión, tu reflexión final. Sí, yo, yo lo que quiero concluir es que en realidad somos bien frágiles、eh, y el ego a veces puede ser más fuerte que nosotros. Y como tú mencionaste hace rato, Jorge, si pasó allá, ¿cómo no podría pasar entre nosotros, no? Entonces,、um, yo creo que además de estar alerta, sí, si、sí, ellos eran más perfectos, l l a m a l e así, creados de, de, de, de, de directamente de la divinidad, nosotros somos vulnerables totalmente a caer ante la fuerza del ego. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que usar. Y, y aquí yo quiero invitar a nuestros amigos que nos están escuchando: hay que enterarnos, hay que conocer, hay que saber, hay que, hay que discernir y hay que, que tratar de investigar. Saber exactamente qué pasó antes, enterarnos, no ser indolentes con respecto a,、ah, bueno, pasó hace mucho y ya. y No, vamos a preocuparnos por aprender, por conocer. Y justamente, hablan a b de que va a haber una saga. Bueno, ahora lo vimos desde el punto de vista del sistema, pero después vamos a ver aquí en nuestro planeta qué sucedió, qué pasó, cuáles fueron los pasos, quiénes estuvieron involucrados, cómo se dio. ¿Cuáles son las repercusiones? Y después, lo más hermoso que tenemos es cómo terminó técnicamente la rebelión. Y bueno, ¿qué nos espera para el futuro en base a las consecuencias de la rebelión y nuestra tarea en nosotros acabar con los efectos de la rebelión? Gracias. Excelente, Flor, excelente. Tenemos mucho trabajo. Nos faltan dos programas más de mensajes r o durante. Ese es el inicio apenas de la rebelión. Si es cierto, nos quedaron bastantes temas, pero bueno, tenemos todavía dos programas más. Para precisamente hablar de, esta interés, de este evento que explica tanto de lo que actualmente vivimos. Mi estimado Floyd, tu reflexión final. No, no había visto que estabas en el directo, no te vi. Este,、sí. ¿Reflexión final, amigo? No, habla, no, no pedías el turno. Bueno, mi reflexión es que, digamos, la rebelión de Lucifera es como, como los políticos cuando le dan un poder, un gran poder, que se corrompen. O, como h i t l e r que cuando le dan gran poder、eh, se vuelve dictador y quiere conquistar el mundo y destruirlo. Eso exactamente pasó con de la rebelión. Al darle tanto poder y dejarse a esos llevar por el ego y por, por su poder que tenían y por la autoridad que le habían dado y todo. Entonces, okay, se les, les llenó c ó m o es? La conciencia de egos y todas esas cosas. t o n c s se corrompieron, digo yo. Entonces, eso, eso trajo muchas consecuencias en. en Y para nosotros, más que todo en estos planetas, ya que perdimos muchos privilegios, y después pasa también lo de Evo y d s esas cosas, imagínese. n Entonces estamos pasando por un proceso bastante complicado, bastante difícil, pero sí va a ser satisfactorio. Y todo esto nos ayuda a ser, no sé, más fuertes y todo. Seguramente, Pero, seguramente por, por ahí va, Floyd.、Eh, yo creo que en el último programa, la reflexión, eh, eh, al final de la trilogía, me refiero, vamos a hacer una、uh -huh. reflexión de, de, de cuál es precisamente la parte eh, eh, que es de provecho de todo esto. Nos faltan dos programas más, cuatro horas más de, de transmisiones. Si nos estás escuchando en diferido, en el podcast o en, o en, o en los canales de, de Radio Urantia, Eh, bueno, puedes seguir disfrutando del siguiente podcast, del siguiente capítulo. Nosotros, que estamos completamente en vivo a través de Radio Urantia,、eh, bueno, los invitamos a que la próxima semana escuchen la segunda parte, las consecuencias de la rebelión de Lucifer en nuestro mundo. Ahorita hablamos sobre el origen y el capítulo final, pues va a ser el final de la rebelión. Vienen muchas, muchas reflexiones. Viene,、eh, la verdad, este, esta gran saga da mucho y les agradecemos mucho su, su atención. Despide de ustedes, Jorge Arcega. Mi reflexión final es: amigos, la rebelión ocurrió, nosotros no estuvimos ahí, pero estamos en el mundo en el que precisamente、eh, nos toca ya limpiar todas las consecuencias. Vaya tarea, vaya tarea y vaya misión que tenemos. No es fácil, es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Así es que, amigos, vamos siendo más panoptianos. Les agradezco muchísimo eh, eh, que nos hayan acompañado en esto que fue Mensajeros Durantia. Hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar nuestro programa Mensajeros de Urantia. Los invitamos a escucharnos en nuestra próxima emisión a través de Radio Urantia.